Cuando ya pasaron dos minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Ya está en los estudios de las 7:50 Julio Cáceres, uno de los fundadores de los i m a g u a r e uno de los padres de la criatura. Vamos a hablar con él de las casi cuatro décadas. Que tiene de carrera el grupo y fundamentalmente de la fecha que tienen por delante, el 20 de septiembre en el Ateneo. Vengo a decir, c h a m a m e con memoria y esperanza. También nos va a visitar el pianista Ignacio Amil para presentar su último trabajo discográfico: versiones del rock nacional ya seadas, de los Beatles. De algunos autores folclóricos, como Ariel Ramírez, como El Cuchi, y nos va a hablar también de lo que va a ser en el escenario del Oliverio Girondo el próximo 7 de septiembre. A lo largo de toda esta madrugada vamos a festejar con pasajes de todas las épocas la historia de Lelutías. ¿Y por qué? Porque un día como hoy, pero de 1969, un 4 de septiembre del 69, y de la mano de Jorge Marona, un grupo se separó de iMusicisti h y nació l e l u t i l a s En las historias de un día como hoy, y de la mano de su música, vamos a recordar a dos grandes: Ariel Ramírez Y Chico Navarro. Y hace 113 años nacía Pepe Biondi. Hablamos con su hija Margarita y con ella vamos a recorrer todos los capítulos menos conocidos de su historia. Desde su niñez hasta el hombre que a los 51 años. Regresa para debutar como un perfecto desconocido en la historia de la televisión argentina. Ya comienzan cuatro horas de radio con sonidos para recordar.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 De 2013. La temperatura para capital y alrededores, poco más de 9 grados, 9 grados una décima, la humedad del 62%, la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué propone el pronóstico del tiempo para hoy? Una mínima de 5, una máxima de 14. Y el extendido, recién está hablando de paraguas en capital y Gran Buenos Aires a partir del próximo sábado. El jueves. Una mínima de 7, una máxima de 18. El viernes, una mínima de 9, una máxima de 23. Y el sábado, una mínima de 12, una máxima de 19, pero lluvias por la mañana. Vías de comunicación 53546655. Nos c encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. También nos puedes escuchar a través de internet en www.radio m750.com.ar. Siempre te decimos dos cosas cuando tenemos un invitado en esta mesa: que no hay otra forma de conocer lo que sucede arriba del escenario si antes no conocemos al artista debajo. Su historia, su herencia musical, su pasado, sus sueños, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas. Y en segundo lugar, que hay dos tipos de sonidos radiales. No creemos que haya más. Los que son destinados a recordar, si ya conoces su música, si ya conoces su historia, y los destinados a descubrir, si generacionalmente nunca te topaste con ninguno de los dos, ni con el sonido de su música. Ni con su propia historia. Así que con Julio Cáceres vamos a estar hablando y mucho sobre su pasado, su presente y su futuro. Para quienes lo conocen, porque se trata de un músico que arriba del escenario lleva casi cuatro décadas, será el momento de reencontrarse con él. Para quienes no lo conocen, porque generacionalmente se van sumando a las propuestas radiales y a lo que tiene que ver con la música popular de la República Argentina, Un muy buen momento para descubrirlo. Así que antes de toparnos con su palabra, te lo voy a presentar a través de sus sonidos. puca y urgente que camina la historia con la paciencia ardiente. Traigo un cantar del corazón para a i d a r en tu emoción y solo soy si con tu voz dice nosotros mi canción. latinoamericano、どんで d e sea f i r m こ el g e s な o s e n な i l l o y c o m a r ゅうりゅうりゅうりゅう e ゅうりゅうりゅうりゅうりゅうりゅうりゅうり reclamamos Desde el soy p o r りゅうりゅう o ゅうりゅうりゅうりゅうりゅうりゅうりゅ ¿Cómo va Julio? Buenas noches y gracias por haber venido. ¿eh? Muchísimas gracias. feliz realmente de estar comunicado con la audiencia, conversando contigo en, este, en esta hora de la, del amanecer. Sí, señor. <ríe> cuando、eh, arranca el día. Cuando、gracias. arranca el día.、Eh, recién estábamos haciendo la presentación y en esa presentación, fuera de micrófono,、eh, te decía de la importancia a veces de, de comenzar a hablar casi desde cero para aquellos que, que no te conocen en función de. De sumarse a los 17, 18, 19, 20 años a, a querer entender lo de la música popular. Pero me gustaría arrancar justamente por lo que está planteando la letra de, del primer track del nuevo trabajo discográfico de los i m a g u a r é porque fue uno de los temas que, que más me, me, me llegó de, de la presentación de prensa. El hecho de hablar desde, desde el litoral, desde de una fuerza latinoamericana. De una fuerza que tiene que ver con el Mercosur. Muchas veces hemos hablado, cuando hablamos de Chamamé, de esa frontera invisible que hay con、eh, gran parte del Uruguay, el sur de Brasil, un, una especie de, de comarca geográfica que tiene mucho que ver con lo cultural, donde el sonido chamamecero anda dando vueltas, donde el acordeón, donde la cosa g a ú l l a donde, bueno, hay, hay como una frontera invisible entre, entre esos tres países que están unidos por, por la cultura de. Del de chamamé y del acordeón, básicamente, como sonido base. Y también me llamó mucho la atención en, en alguna s de las frases de la presentación de, de prensa, por encima de la cosa latinoamericana, la cita Artigas, que aparece como, como, como una cosa fuerte a la hora de redescubrir valores en este tiempo tan particular de, de la Argentina, donde muchas cosas se resignifican. y Artigas es un hombre cajoneado. por, por la historia, por el pasado. Fuerte en lo regional, y con, porque su región era esa, su región era, era ese litoral, las tres provincias mesopotámicas, Santa Fe y por supuesto su banda oriental. ¿Por qué aparece Artigas en, en, en esta historia? ¿Por qué la cosa latinoamericana? Por ahí vamos a empezar a conocerlo a ustedes, para quienes no los conocían, al revés, por, este, por lo que marca la gacetilla de prensa del presente. <risa> bueno, dice, vengo a decir mi canto antiguo y diferente.、Claro. ¿Antiguo por qué? Y Maguare justamente significa eso.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 n ¿no、es cierto? Que sería la, la y,、eh, sí, con, y, la I y que tiene un sonido exactamente. e m a g u a r e q u e significa antiguo? Antiguo. Nosotros lo hemos un poco castellanizado a la palabra y lo pusimos m a g u a r e para que sea mejor entendida así fuera de, fuera de nuestra región.、Sí. Eh, bueno, eso es lo, lo, lo, lo, lo antiguo, ¿no cierto? Lo que viene. Y este, nosotros comenzamos esto allá por los años, comienzos de los años 70.、Uh -huh.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 Estamos hablando de una comunidad, son 30 pueblos, pongamos、sí. 5.000 habitantes por pueblo, son 150.000、ah, sí, sí, eh, sí. habitantes en la región, ¿no es cierto? Que tenían una formación este, cultural definida, es decir, en oficios, en, en, en, bueno, en, en artes, en, artes, en música, relación con la tierra, en teatro,、claro. en, en, en, bueno, y que no perdió su condición también guerrera.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 Para entender nuestro presente y para、eh, avisar un futuro. ¿no es cierto? Claro. O sea, esa es la, la idea y por eso este, esta manera de, de, de, de enfocarnos, o es cierto?, por eso Artigas, este, por eso la, la, la, nación, la gran nación latinoamericana,、uh -huh. ¿eh, o ¿no、es cierto?, y por eso también Artigas, desde esa. Artigas fue el, el primero que en nuestra. En nuestro lugar este, in, inició una reforma agraria, por ejemplo. Sí, porque, claro. Este, sí, sí, sí. Y、sí, sí. desde su consigna nadie más que nadie. Sí, no, no, no. Tiempos, <ríe> tiempos muy, <ríe> muy duros para, para un federal, teniendo、claro. en cuenta que los unitarios mandaban en Buenos Aires. Y en Montevideo. Y en Montevideo, y le han hecho la vida imposible a un tipo que...、Totalmente. del cual hoy tendríamos que estar hablando mucho más sí, de lo y que se hablamos. En, ¿no? en los, en los se refugió en los guaraníes. Se refugió en los guaraníes. Conocía a toda esa gente porque había trabajado con ellos en, en, en, en sus primeros años.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 Qué lindo, qué lindo arrancó la, la charla para nuestros oyentes. Esto tiene mucho que ver con, con la esencia del programa: ir a buscar siempre a kilómetro cero de cada historia el porqué. Y, y seguramente quienes no te conocían ya entendieron absolutamente, absolutamente todo. Ahora, hay una pregunta que nosotros le hacemos siempre a cada chamamecero que se sienta a esta mesa y tiene que ver un poco con. Con esa desidia que ha tenido Buenos Aires durante tanto tiempo con el, con el chamamé. Nosotros siempre planteamos que, más allá de, de aquellos cultores que en los medios de comunicación le, ha dado, le han dado gran espacio,、eh, históricamente, cuando uno iba a las bateas de las disquerías, se encontraba con folclore y al lado decía chamamé,、y、tango. <ríe> y tango. Como, si, ¿no? Como si la cosa si no, fuera, no, la no cosa. fuera nuestra o no fuera nuestra. Y, y recuerdo también, y siempre lo citamos, la, y esto por supuesto lo que hacemos es repetir lo que siempre dice León Gieco, cuando él saca el d o m p l e de 17 años, allá por 1977, 78, él incorpora a Cachito Campeón de Corrientes. Y la crítica que hace el diario Clarín al otro día de, de la salida del disco, no recuerdo quién firmaba, pero él siempre lo dice con mucho dolor, es, ah, parece que León Gieco ahora hace música para sirvientas. Ese era el periodismo de Buenos Aires con relación al chamamé, allá por finales de los 70, 77, 78. Quizás, y, es, y esto uno lo tiene como un hito histórico para esta ciudad, el escenario de Mercedes Sosa en el 82, en el regreso de su exilio,、eh, el hecho de subir a, a Tarragó, que después Isaac Coavitbol cantara con, con Piero, estamos hablando siempre de la misma época, 82, 83, abre las puertas definitivamente. ¿Cómo se veía Buenos Aires en ese momento, finales de los 70, en función de esa música que no lograba romper esa frontera, que no lograba.? Este... A ver, no enamorar a su gente, pero sí a los, a los dueños de los medios, a los que tenían la posibilidad de decirle sí o no a tal o cual música. Claro, ahí está, la ahí está el, el, el tema, ¿no es cierto? El problema no es con la gente. Exactamente. El, el problema es con los medios de difusión. Muy bien.、Eh, yo leí una, un análisis, casi un ensayo, que hizo b u g a l l o que escribió una obra sobre el chamamé, buceando sobre los、sí. orígenes. Y él hacía una interpretación que, que, que puede o no, o no ser, ¿no cierto? Pero es importante tener en cuenta.、Eh, toda la década del 40,、uh -huh. eh, la época de oro del c h a m e a 40, hasta、sí. el 50,、eh, está marcada por la presencia del peronismo. ¿no、este, y el Chamamé está muy identificado con ese, con ese movimiento.、Eh, y en la época de oro del Chamamé, este, los artistas chamamé cero como Montiel o como. Este, eh, Miriam Medina o Antonio Tormo con su,、ah, con su rancho de la c a m b i s a Bueno, hicieron un récord de venta de, de discos en aquel tiempo. Sí, ¿Qué、claro. sucede cuando ocurre la,、eh, la Revolución Libertadora?、Eh, se cierran la mayoría de los programas c h a m a m é Cero. Acá en Buenos Aires habían muchos programas de c h a m a m é、sí. en los medios y habían muchas revistas y habían baile por todos lados.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 Este, pero no era necesario que nos castigaran tanto. Con este, mucha, con、eh, mucha con, vergüenza. Con mucha vergüenza fue en aquel tiempo, y b、bueno, u eso n o y e es lo que se conoce como el boom del folclore, que,、eh, donde el chamamé queda un poco marginado. e s el boom del folclore, y, bueno, y aparece si、sí, el, el, el folclore del noroeste, ¿no es cierto?、Sí. Por los charchaleros, por sí, los fronterizos, sí, sí, sí, sí, sí. y aparece también el club del c l a n c o Panito Ortega, Leodán,、sí. todo, ese, ese, ese, ese, ese momento del argentino. El chamamé queda marginado en ese espacio, en los medios, que d e m s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 Salvador m i q u e r i un hombre que recorrió todas las generaciones chamamés, 80 y pico de años tenía, 50 años trabajando con el c h a v a m é más de 50 años trabajando con el c h a v a m é Y fuimos a despedirlo con música. Claro que sí. Y hacía poquito que yo había estado participando de un bautismo, ¿no、o t a m b i é n con música.、Uh -huh. Entonces,、eh, esto te da la pauta de cómo el c h a v a m é está presente en el momento de nacer y en el momento final. Claro、eh, que recorre sí. Recorre toda la vida de nuestra gente.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 Y creo que eso es lo que ha pasado en ese momento que vos señalabas, sí,、claro. de, de, de, de, de lo de León y de Don Antonio. Sí, claro, de ellos la misma terminan siendo garantes para un público que resistía.、Eh, terminan、claro. siendo garantes. Miren, yo traigo. esto,、no, no, no, no, Bueno,、eh, vamos a escucharlo. Este... Y ponían el oído de otra manera. Y entonces, bueno, a sí, través sí. De, de un sonido que se ayornaba a, a, al paso del tiempo, bueno, uno tiene como si fuera una, una banda de sonido de principios de los 80. María b á e y el cielo del albañil, y cada una de esas cosas que llegaban con fuerza.、Claro. Desde los medios. Desde los medios, claro. claro. Sí, claro, siempre desde los medios. Era lo que.、Eh, a ver, este es el sonido chamamé,、eh, uh -huh. modelo 1984, que me impone el medio. Lo que quería sumar a lo que también estabas vos registrando en ese pasaje tan rápido y atraso grueso, pero tan justo de, de ese olvido este, fundamentalmente porteño, uno. h A b e r olvido es una palabra que le queda corta porque es una, una suerte de ejecución de, de chamamé, ¿no? Es condenarlo a muerte.、Eh, las pocas bailantas, hablamos de finales de la década del 60, principios de la década del 70, principios de la década del 80, que resistían en la ciudad de Buenos Aires, estaban armadas para los jueves. Y acá viene el dato vergonzoso. Que algún día el porteño tendrá que mirar hacia adentro y decir, ¿por qué los jueves? Porque era el día de Franco, de las mucamas que tenían cama adentro, de las que vivían los siete días con la patrona. Los jueves era el día de Franco y los jueves era el día del chamamé. Ese dato es vergonzoso, desde todo punto de vista. Sin embargo, la ciudad lo asumía como, como normal, como, bueno, es así, es el día. Hay muchas cosas que a esta altura del partido hay que revisar, mirar hacia adentro. Nos van a servir no solamente para, para rearmarnos en nuestra idiosincrasia en el presente, sino también en el futuro. Dame un poco más del de sonido de los Imaguere, el sonido que van a presentar en el escenario del ND Ateneo, y ya le vamos a preguntar a Julio qué van a hacer allí. ピザブスで凶うスーパーフェクトを食べて、このように見えます。 En la irresistible fuerza dulce y lenta de un chamamé. Por eso en agosto sufro d e r e c u e r dos. Me duele el rosado de tu lapachal. Te busco en las caras. Te llamo en silencio. y tengo unas ganas locas de cantar. Qué lindo sería volver a encontrarnos, desandar el tiempo y andar otra vez pisando descalzos la flor del apacho, juntos de la mano al atardecer, v o s llena de risas. もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もうる度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、 長 o 間、悲しい笑顔で、悲しい笑顔で、悲しい r 顔で、悲しい笑顔で、悲しい笑顔で、悲しい笑 o で、悲しい笑顔で、悲しい笑顔で、悲しい笑顔で、悲しい笑顔で、悲 a い笑顔で、悲しい笑顔で、悲しい笑顔で、悲しい笑顔で、悲しい笑顔 n 悲しい笑顔で、悲しい笑顔で、悲しい笑 de. Julio, ¿qué va a pasar el 20 de septiembre en el Ateneo? Vamos del pasado al, al presente y al futuro, contame. Bueno, de la memoria a la esperanza, como s i m p r e nosotros.、Oh, bueno, este, fíjate que estamos justo a un día de la celebración del Día Nacional del Chamamé, que es el 19 de septiembre, y el 21 que es el Día de la Primavera.、Uh -huh. Así que estamos ahí en la bisagra nosotros, entre la memoria de, nuestro viejo, de nuestra vieja música y la esperanza a la que nos convoca siempre la primavera. ¿no? Sí, señor. Así que es un poco una, una, una forma de decir. Eh, pero vamos a reencontrarnos fundamentalmente. Hace mucho que los Dimas Guaré no están aquí en Buenos Aires presentando este, su, su trabajo, ¿no es cierto? Y, y presentando, este, como, si, como yo siempre digo, este momento, porque el grupo en 36 años ha tenido、sí. distintas integraciones, han, ha habido distintos momentos de i m a s Guaré. Siempre preservando estas cosas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con, con el mensaje, con la música, este, y sobre todo con el respeto también por la palabra.、Uh -huh. En, en i m a s Guaré eso es fundamental. Y, y bueno, este, vamos a hacer una selección de temas que, son,、eh, que la gente ha ido eligiendo a través de estos años.、Eh, y vamos a presentar parte de este material de nuestro último trabajo, vengo a decir. Y también canciones nuevas que estamos preparando para una nueva este, grabación, seguramente en este año o al comienzo del año que viene.、Uh -huh. Y ese es el, el proyecto que tenemos, el, el recital que estamos preparando para, para ofrecerle a la gente el día 20 en, en, el, en el teatro. Eh, bueno, eh, por eso generalmente mis m a g u a r e s se presentan solo, porque tenemos un material muy amplio para、claro. desarrollar, entonces este, no queremos cortar la ilación. ¿sí? Entonces podemos desplegar todo es el, el, el, el espectro ¿no、es cierto? del canto chamamecero,、uh -huh. que tiene que ver con el espectro de valores que vive nuestra gente: sentido de pertenencia, este, la familia, el amor, la religiosidad,、eh, la solidaridad, la libertad, la alegría. ¿no、Sentido festivo,、bueno, todas esas cosas están manifestadas en el Chavamé、uh -huh. y estuvo siempre.、Claro. Esto no es un descubrimiento de m a g u a r e m a g u a r e le puso a lo mejor decir, un, un, una, una forma distinta de mostrarlo, este, pero viene siempre, desde siempre en el Chavamé, todas estas cosas. e m p i e z a s a analizar los repertorios antiguos de, sí, de sí. hace 50 años d e Chavamé y vas a encontrar siempre estas cosas: este, el amor, la familia, la amistad, este, la Virgen, Dios, los santos, los santos populares. Decir, la historia ¿eh? cantada por, por, por este, las, este, los, los, las crónicas populares, Mate Cocido, como es Aparicio Altamirano, el Antonio Gil, claro, ¿no? son, sí. son, todo está reflejado en ese mundo. Sí, es amírico, como un documento, el chamamé. o、claro, que refleja.、Eh, ¿no? ¿no? El chamamé, por eso a mí me suele, no, no, me, no me suele cerrar esa, esa calificación que a veces a t e n d e el chamamé al decir que es una música alegre. Y yo digo que sí, que es alegre, este, y en buena hora que lo sea, porque je, tanta falta nos hace, por otra、sí. parte, de la alegría. Pero que el chamamé es como el hombre, o sea, al ser producto, así, el, el, el producto de la emoción del hombre, tiene todos los condimentos,、sí. por así decirlo, las、sí. características del hombre. Entonces, a veces. A veces alegre, divertido, agresivo, místico,、uh -huh. religioso, este, chacotero. Tiene、sí, sí, sí, sí, todas sí. las características que puede tener el hombre y que se expresa en distintos momentos.、Uh -huh. Y así aparece el llama. Ese es el mundo del llama. Entonces no es una, una de las características lo que lo define. Es un todo. Claro. Y se comprende solamente viviendo.、Hmm. Hace un rato estábamos hablando justamente de, de todas esas deudas. Que, que supo tener Buenos Aires, y vos recién me agregabas no solamente Buenos Aires, sino también las grandes ciudades del país a través de una casta que, que, que no le dio paso a, a la música de chamamé, porque simbolizaba un montón de cosas que tenían que ver con, con el hombre y esa matriz de país del 46 al, al 55. Y, y mucha agua pasó bajo el puente, por lo menos. Desde aquellos principios de los 80, cuando yo te decía que en el escenario del ópera Mercedes Sosa había institucionalizado la posibilidad de decirles o de gritarles a todos los que estaban en el teatro, señores, vamos a poner la oreja y un poco el corazón porque esta música es nuestra. Y a partir de ahí cambiaron muchas cosas. Justamente tenés una fecha en Buenos Aires, vuelven a Buenos Aires. ¿Qué cambió o qué sentís vos desde adentro? Desde tu provincia, que cambió en este Buenos Aires para recibir al chamamé de otra manera? Mira, yo insisto de vuelta a decir, no sé si es Buenos Aires, yo creo que es un tiempo argentino.、Bien. Un tiempo argentino en, en el、respuesta. que estamos mirándonos de forma distinta, estamos tratando de reconocernos, estamos tratando de ser nosotros mismos, y allí empezamos a descubrirnos. Yo creo que Por eso la responsabilidad de cada artista regional n o es c i e r tratar o es t de exprimir el z u m o de su regionalismo ¿no、es cierto? en función de ofrecerlo en, en, en una mesa donde se va a gestar el, el hombre argentino. En fin, Que va a tener un poco de todo, ¿De todo? De、claro. todo. porque todos somos. Este, este, todos este, este, somos este, Vidal, Aguala, Chamamés.、Claro, cada uno tiene en su corazón la impronta de su región, de su, de su tierra, de su lugar, pero desde allí podemos mirar、eh, el universo. Sí, ¿sí? Sí, sí. Entonces, eso, y entonces, yo no, no, no, no sé si es Buenos Aires el que, el que, el que mira distinto, el, el, el Chamamés. Y no solamente el Chamamés, El, la, la cuestión nacional, popular,、ah, muy bien. ¿no、es cierto? Este, que, el chamabe, q u i z á como símbolo, es de, símbolo todo de todo eso,、eh, claro. como una expresión musical de eso. ¿no es sí, sí, este, claro. y, y bueno, creo que no es solamente, bueno, es el país que, que, que, que, que se mira y es la América Morena de Rubén Darío, ¿no、es cierto? la que, como decía él, este,、eh, como aún reza a Jesucristo y habla en español.、Uh -huh. este, eh, esa es la que se está mirando a sí misma. Se está, Como desperezando, ¿no es cierto? Y bueno, y volvemos a a, a, a vivir los viejos cauces que n o s dejaron los libertadores, ¿no es cierto? Este, y creo que esa es la, la, la, la, la, la, un poco la responsabilidad de nuestro tiempo, ¿no es cierto? Esa es la. Eh, y ese es también el mensaje permanente de Imaguare. La identidad no tiene sentido si es para guardarse para uno.、Claro. La identidad tiene sentido para salir a encontrarse con el otro.、Uh -huh. Y desde ahí gestar lo diferente.、Sí. Yo creo que el saldo es este, desde ya absolutamente positivo. Pero sería interesante cuando vos miras para atrás ¿no? y, y te ves, no sé, en el primer disco de los Imaguare, en el primer concierto de los Imaguare, en la. En la... en Lo que sería el bautismo de los h i m a w a r é y uno dice: Bueno, pasaron casi 40 años. n o Cuando uno mira para atrás, ¿qué, qué encontrás? Bueno, encuentro que, que hemos transitado. En, en primer lugar, encuentro una ráfaga, ¿no es cierto? Que ha pasado demasiado rápido. Eh, demasiado rápido. Demasiado rápido, rápido.、Claro. Este, y hay cosas que, bueno, este, en este momento、eh, estoy con dos de mis hijos trabajando.、Eh, y bueno,、eh, eso me indica a mí que ya ha transcurrido bastante tiempo.、Sí. Eh, y bueno, esa es una de las cosas. Y e de n cuenta r después este, eh, amigos, eh, y encuentra una, un. a Una tosudez argentina que no、bueno. quiere dejar de ser, ¿no es cierto? Este, y que a veces uno quisiera que, que, que fuera más rápido, ¿no es cierto? Pero bueno, los tiempos de la historia no son lo mismo que los tiempos del hombre.、Uh -huh. Uno tiene que acostumbrarse a sembrar sin pensar que, que mañana tiene que ir a cosechar, ¿no es cierto? Seguro. Este, y es lo que. Pero、eh, eso cuando miro hacia atrás y me encuentro con esa primera etapa donde uno soñaba la patria grande, la unidad latinoamericana, ¿no es cierto? El sentido,、eh, el nadie más que nadie recuperado de nuestra dignidad, ¿no es cierto? Y bueno,、eh, creo que se ha hecho bastante, pero falta mucho y hay que seguir trabajando. ¿Cuántas cosas se parecen en la línea de tiempo, ¿no? ¿Cuántas cosas se parecen? De aquel país, de aquel continente, de principios de los 80 a este del arranque del siglo XXI, ¿no?、Eh, y además, si nos paramos en la Argentina hace 20 años,、eh, es como decir, podremos recuperar todo aquello, y parecían sueños muy locos, parecían situaciones、claro. que jamás íbamos a volver a vivir. Y vos me estás hablando de las dos puntas del camino de los Imaguaré. Y desde el punto de vista social, político, económico. Ha un... Hay un perfume que, los... sí, que se parece. Que se parece, sí, sí, sí. sí. Y es cosa de, de reconocernos. Sí, claro. Es cosa de reconocernos y, bueno, y asumir, ¿no es cierto? También con un, con un sentido autocrítico, ¿eh? asumir ese, acaso nuestras responsabilidades o irresponsabilidades ¿No? en algunos casos. <risa> este, Está muy y, bien. u e n o y entender que este tiempo nos convoca nuevamente a sumar. Sí, ¿eh? señor. Y nos convoca a creer y a crear. Para vos que ya los conocías, la posibilidad de reencontrarte con su sonido, si vos los estás descubriendo, así suenan los i m a s u a r a n e s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 アメリカの姉妹の姉妹の姉妹の姉妹の姉妹の姉妹の姉妹の姉妹の姉の姉妹の姉妹の姉の姉妹の姉妹のの姉の姉妹の姉妹の姉妹の姉妹の姉妹の姉妹の姉妹の姉妹 もう一度、もう一う一度、もう一度、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 Para ir cerrando, Julio, ¿con qué, con qué músico subís al escenario del de Ateneo para presentar este disco? Bueno, estamos en este momento. La formación i m a g u a r e tiene un acordeonista, que es、eh, un muchacho de Ituceingó, en la provincia de Corrientes,、eh, que se llama Mauro Bonamino. Dos guitarristas, que uno de ellos tiene que ver ya con formaciones muy antiguas, yo le llamo a la guitarra Imaguaré,、claro, sí. e <ríe> que es Fabio Acevedo. Eh, y un muchacho joven, y aquí empiezan ya la, los más jóvenes en, en el grupo, como el caso de Fernando Soto, un guitarrista de b u r u c u y á Alej, y、eh, Alejandro Mendoza, que va a tocar un, un teclado,、eh, y Javier Lescano, que toca el bajo. Esa es la formación, y aparte, Nicolás, que es mi hijo, que canta, y bueno, yo, que conformamos el. e de s e es hermoso el hecho de la mixtura generacional claro, arriba decía, del Senado. Hay, hay、claro. eso. Fíjate que Alejandro, es hijo de, de Bruno Mendoza, que fue el hombre que estuvo 25 años、no. en i Maguaré. Se fue hace poquito, este, se cansó un poco de los caminos y decidió dejar, pero estuvo 25 años acompañándome e Ni Maguaré. Y, y su hijo Alejandro ahora empieza a trabajar de nuevo con nosotros este, con un teclado. Así que son sonidos nuevos, digamos. Este, que, que, bueno, yo siempre digo: ponga a consideración de la gente, que, que la gente resuelva si, si, si, si les gusta, si no les gusta, si queda, si no queda. Sí, o sea, esto, pero yo creo que el, el, si. No es cuestión de. Yo siempre digo, no es cuestión de instrumentos, sino de instrumentistas. Claro que sí. Sí, sí es como darle el alma、eh, claro. a ese instrumento. Esa romé es lo que.、Sí. De... Hay una cosa, se llama é u n música muy sencilla.、Sí. Lo único que requiere <ríe> lo único q u es requiere e un compromiso absoluto. Sí. Un compromiso afectivo. Es como un acto de amor.、Eh, para, para cerrar, recién estábamos hablando fuera de micrófono, haciendo lo que. Siempre planteamos que es el mejor programa, ¿no? el que nunca sale al aire, el que armamos mientras hay un tema, ¿no? Te estás rodando un tema o algo. Y, y hablábamos de, de cómo、eh, Chamamé, a través de, de algunos intérpretes, este, sonaba Chango Espaciú, yo te nombraba Alejandro Brites, y justamente tenía que ver con, con tu propia historia, ¿no? La relación con, con su padre. e x e n t e s l estuvo es acá un... y, y realmente fue un gusto enorme tenerlo haciendo Chamamé en vivo mucho tiempo. Y viendo a través de su acordeón los distintos estilos y, y, y, y aromas del de chamamé. Y vos me decías cuando yo te nombraba a un chamamé que venía nostalgioso, que venía por ahí hasta con dolor, que tenía que ver con. Hasta con el desarraigo, ¿no? Ya sea el desarraigo interno,、sí. porque tuviste que venir a buscar trabajo a Buenos Aires y quedaste muy lejos del pago, o yéndote a vivir como él al sur de Brasil. Y vos me decías, ahí hay mucha profundidad, y esa profundidad también es chamamé. Claro, es la vida. Lo que te decía, fíjate que Alejandro es un muchacho que.、Sí. Hijo de Correntino,、sí. respiró el chamamé、claro. aquí en Buenos Aires、claro. toda su, su infancia. Sí, este, sí.、Eh, pero no pudo quedarse ni siquiera en Buenos Aires. Ni siquiera en Buenos Aires. e tuvo que ir al Brasil. Sí, es y, hace, este, y en el Brasil, sí, los brasileños lo aceptan. Y yo he tenido sorpresas. Este, Cuando me tocó viajar al Mato Grosso del Sur, este, que no es lo mismo que el Río Grande del Sur, ¿no? Ajá, está mucho más arriba,、sí. este, y allí se cultiva un tipo de chamamé muy tradicional.、Eh, y la gente baila en, en reuniones de 4 o 5 mil este, personas,、bueno. eh, bailes que se organizan, sí, sí. Este, para el, lugares para la danza, este, y, y el chamamé es absolutamente respetado. Y los, los músicos c h a m a m e s e r o s como Ernesto Montiel, como、eh, Coco Marola, tienen, hay gente que tiene colecciones completas de sus obras. Y a mí、no. me sorprendió muchísimo cuando, cuando, cuando me encontré con eso. Yo me iba con, con la idea de que, como el, la barrera e l idioma, y yo que soy、no. el hombre que uso la palabra, ¿no es cierto?, fundamentalmente para la comunicación. Entonces decía yo, ¿qué me van a entender los, los brasileños?、No. decía yo, y. Y sin embargo, me encontré que,、claro. que el chamamé hacía posible todo eso. Y aparte, si no te entendían lo que decía, decir, entendían el otro. Eh, el, eh, la otra palabra que viene detrás, ¿no es cierto? O que viene en remedio, no sé cómo es la cosa, pero、sí. que está. Es decir, que es una cosa distinta, ¿no es cierto? Sí, que que, lo, ya se, que ya se transmite de, de corazón a corazón, decir, más allá de, de, de inteligencia. ¿no? Claro que sí. Julio, mucha suerte el 20. Allí en, en el Ateneo vas a presentar el nuevo disco de la banda. Vas a presentar fundamentalmente、eh, el sonido 2013 de una banda con 40 años. No es poca cosa. Es haberlo logrado. Realmente、bueno. es haberlo logrado.、Eh, realmente vamos a. A estar en contacto permanente, porque necesitamos saber más de ustedes, de sus fechas, de su agenda, que tengamos las,、bueno. las, este, las excusas justas para, para hacer rodar este disco todo el tiempo. Así que nada, que este sea el primer contacto con, con ustedes, de muchos más, aunque sea a través de, de, de correo electrónico, si estamos en tal lado, estamos en tal otro, total,、bueno. a través de internet hoy nos pueden escuchar. No sé, en Finlandia hay por ahí. ¿No? Bueno, í Hay un finlandés que quiere venir a una bailanta y saber de qué se trata. Sí, no, hay. hay. Sí, señor. <ríe> Mucha,、claro、muchas sí. gracias por este momento, por este no, espacio. Realmente por favor. Este, hemos encontrado un, un, un, es? Un, un corazón argentino que, que, que ama y, y hace de eso su profesión de fe, ¿no es cierto? Y su. Y su condición de vida. Así que te agradezco por eso. Por y creo que la gente así, así lo entiende. Gracias, Julio. Y nos vamos con un poquito de sonido y más guare y después el info. o 7.50. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad de 67%, temperatura 8 grados, 7 décimas. Cristina Fernández de Kirchner se reunirá con sus pares de Rusia, China, India, Sudáfrica y Japón en la cumbre del G-20. Lo anunció el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, en una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno. La presidenta, además, suscribirá con el presidente de China tres acuerdos destinados a profundizar la alianza estratégica entre ambas naciones y recibirá al nuevo director general de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Acevedo. La cumbre se desarrollará en la ciudad de San Petersburgo entre el jueves y viernes próximo y estará presidida por el primer mandatario de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. La justicia rechazó una denuncia del Grupo Clarín contra Guillermo Moreno. El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Russo, s o b r e s e l ó al secretario de Comercio Interior en la causa por el ingreso de funcionarios del Estado Nacional a la planta procesadora de papel prensa el 11 de agosto de 2011. El magistrado recibió en su despacho al funcionario a fin de notificarlo personalmente la decisión. Tras dictar el sobreseimiento de Moreno y de quienes lo acompañaron, el juez ordenó el archivo del expediente. Pro Definió su candidato a legislador porteño. Mauricio Macri confirmó que el teólogo Iván Petrella, que se desempeña como director académico de la Fundación Pensar, sea el primer candidato para la legislatura de cara a las elecciones de octubre. Luego de la confirmación, Petrella escribió en su cuenta personal de Twitter que es un honor y gran responsabilidad ser parte del proyecto del jefe de gobierno porteño y que espera estar a la altura. Pelota. Julio Grondona afirmó que la AFA busca devolver a los visitantes a los estadios. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino expresó que están luchando para tener una solución lo más pronto posible y dentro de lo que se permita. La prohibición de la concurrencia del público visitante data de la fecha 18 del pasado torneo final de Primera División. El arquero suplente de Boca se prepara para ser titular. Emmanuel Trípodi palpitó el partido del próximo fin de semana con Olimpo, donde ocupará el lugar que dejará vacante Agustín Orión por su convocatoria a la selección. Recordemos que el ex Quilmes todavía no debutó en la primera del Ceneice y solo jugó en reserva. Tranquilo, con muchísima naturalidad y viviendo el, el día a día. Ya vengo teniendo continuidad en reserva y la verdad que sé que como arquero es importante por ahí competir y estar en, en actividad y la verdad que, que me vengo sintiendo de, de la mejor manera. Lo estoy viviendo con muchísima serenidad, tranquilidad y sabiendo que el domingo es un partido importantísimo para nosotros porque queremos ir a ganar dos triunfos al hilo para estar en el lugar que realmente queremos estar. Humedad 67%, temperatura 8 grados, 7 décimas. Tatiana Kushner.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 Buenos Aires, provincia. Mitos y fantasmas, fábulas, leyendas, invenciones. Contame algo. La mujer en la ruta. Carlos, viajante de profesión, manejaba por la ruta 14. Vio a una mujer haciendo dedo. Llovía y la bruma era intensa. La mujer inspiraba confianza. Carlos paró su Renault 12 en la banquina. Voy a San Gregorio, dijo la mujer. Suba que la llevo, dijo Carlos. El viaje duró lo suficiente para que Carlos se enterara de que la mujer era Nancy Núñez, maestra de quinto grado, madre de Pablo, Martín y Laura, casada con Enrique, quien se ganaba la vida fumigando campos. En la entrada del pueblo, Nancy bajó del auto. Estaba apurada, dijo. Sus hijos la esperaban. Le agradeció con una sonrisa y. Y su cuerpo se desvaneció ante la mirada atónita del viajante. Resultó ser que Nancy había muerto un año y medio atrás en un accidente. Cada tanto se la ve en la ruta 14 haciendo dedo para llegar al pueblo, porque sus hijos, sus hijos la esperan. Mitos y fantasmas en 750. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Cuando recibimos el trabajo discográfico de. Un pianista, a ver, pianista joven que mira hacia atrás, que mira hacia adelante. Cuando uno se encuentra con su repertorio, tiene respuestas de esa naturaleza, como es el caso de Ignacio Amil. Lo que hicimos fue dividir su disco y te mostramos las versiones del rock nacional, de Charlie, de Fito, versiones de los Beatles. Te lo mostramos haciendo un jazz contemporáneo, pero mucho más clásico, como versiones de Mel Davis. Haciendo a Ariel Ramírez, haciendo al Cuchi, ahí tenías otra parte, y haciendo tres temas propios. Y te dijimos, bueno, eso no es más que los distintos capítulos de un mismo tipo. Ahí tenés un pianista que resiste,、eh, a ver, ¿cómo podría ser? De alguna u otra manera. El prejuicio de las bateas, ¿dónde lo ponemos a Ignacio? Yo lo pondría en jazz, ponele, r si hay que buscar un, un catálogo. Pero el hombre recorre con ese envase, con ese formato, mucho más que el mundo del jazz. A ver, haciendo a Charlie. Ignacio, gracias por venir. ¿eh? Oh, bueno, gracias a vos. Chico, no, Estábamos、limitarme. charlando y, y mucho sobre, sobre esto de Bueno, de todas las partes de vos mismo puestas en, en el disco y que todas suenen con el mismo envase, ¿no? con ese、claro. envase yacero que, por supuesto, le da identidad. Es su, su, su carta、sí. de, de presentación y tu carta de presentación. No, no, ni hablar. Este, de hecho, el, el jazz. Eh, fue uno de los pilares de, de mi formación, digamos, ¿no? Yo, desde, de, desde que me puse a estudiar en serio, digamos, porque de chico por ahí fui y vine、eh, con el estudio, pero a los 19 como que me puse de verdad a estudiar y, y a incrementar de a poco las horas por día, ¿viste?、Claro. En serio con el instrumento. Y de, desde ahí arranqué estudiando jazz,、eh, un poco por ahí para. Para hacer otras cosas, yo quería aprender un poco de todo, orquestación y arreglos、uh -huh. y esto y el otro, y encaré por el lado del jazz, y, y, que tiene como un sistema de estudio c o muy o m planificado, que junto con la música clásica, creo, creo que son los dos géneros que más desarrollaron,、eh, bueno, la música clásica ni hablar, todo, sí, casi、claro. todo el mundo se forma con la música、sí. clásica, pero,、uh -huh. pero el jazz también tiene como un método de enseñanza muy, muy fuerte, y, y entonces, bueno, arranqué por ahí. Me, me, Qué bárbaro, porque me, el jazz. No, cautivo, deja de ser, no deja de ser todo aquello que vos estás planteando de la rigurosidad.、Claro. Y sin embargo, también es la patria de la libertad. Totalmente, totalmente. Este, y es, y es muy, muy loco a veces, bueno, yo, yo doy muchas clases y es loco explicarle a los alumnos cómo、sí. dentro de la improvisación, ¿viste? Vos tenés, o sea, en realidad lo que suenan los discos está todo de alguna manera. Prepensado, ¿no?、Uh -huh. O sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Este... Bueno, es un poco como el lenguaje, un poco también. Nosotros、sí. ahora estamos acá charlando y no, no sabemos bien qué va a pasar después, pero la gente que escucha del otro lado、sí. va a entender todo, ¿no?、Uh -huh. Y todo tiene un sentido, digamos, una、bien. sintaxis, una semántica. Entonces, este, las frases no son cualquier cosa que suenan improvisadas, ¿viste? Son, son todas frases que en algún momento se estudiaron o que son mezcla de una con、sí. otra que van. Con los acordes que están de fondo, o sea, es todo,、uh -huh. todo un mundo cuando te metes, decís, wow,、sí. tremendo. Bueno, voy, me voy acá, voy a, no, voy a seguir pero, estudiando pero está... un rato. Claro, claro. <risa> bueno, to, todo eso que tiene que ver con, con, con el estudio arranca con y a y e s esa parte、sí. que vos decís, sí, bueno, sí. vamos. Exactamente. Este, hubo una época que yo me, que, me quise poner a estudiar seriamente música y. Y analicé un poco las escuelas que había y, y como que, un poco, medio que ninguna me, me, me terminó de, de convencer.、Sí. Y opté por, por elegir a o sea, empezar a preguntar e indagar a ver quiénes, quiénes eran los tipos que, que te podían formar de verdad acá en Buenos Aires, ¿viste? Y bueno, uno de los nombres que llegó a mi agenda fue. En ese momento, agenda de lapicera sí,、eh, sí, claro. o sea, celular, <risa> y celular.、Pues. Bueno,、eh, llegó Adrián Igáez y, y bueno, después también otro、eh, tremendo profesor, que Daniel Montes. No, no, no es tan, tan conocido por, por tocar, pero sí ha formado a miles de, de, de tipos muy grosos en todo lo que es composición clásica. ¿no? Así que fui、uh -huh. con ellos dos y elegí como ese camino de las clases individuales durante mucho tiempo. Este, y después bueno, también estuve con Guillermo Romero estudiando otro pianista imp impresionante de acá. Este, y bueno, eso me me, me formó muy bien,、uh -huh. muy bien, súper. Bueno, dedicándole tiempo ¿no? y siendo、claro. como, como un laburante de, de eso. Me armé como mi, propio, mi propia o o mi i p p r carrera, mi propio sistema de, de estudio. no sé, estudiaba Entre cuatro y a veces hasta siete horas por día con breaks en el medio que te lleva medio. Todo el día eso. Bueno, ahí nada, después hubo una experiencia ahí de, de irme a estudiar afuera que, a Nueva York, que estuvo buenísima también,、uh -huh. que terminó un poco de completar la, este, la, la, la formación. Igual nunca termina, ¿no? Porque、sí. si hoy por hoy sigo estudiando, pero. Cuando llegaste allá, ¿no? Que es como decir,、sí. bueno, vamos a hacer jazz en la boca del león. Claro. ¿no? Eh, sí, sí. ¿con, qué, ¿Con qué te encontraste? ¿Qué llevabas? Porque es como decir, bueno, vengo a confirmar. Lo que yo tengo en la valija ahora,、eh, ¿lo confirmaste? ¿Tenías era así?、Eh, í esa impronta? Sí, este, yo creo que, que lo que hace estar en, en una ciudad como Nueva York, en una escuela de jazz, con,、sí. o sea, era una, una escuela muy internacional, entonces tenía pibes de todo el mundo, o sea, de ahí te,、claro. te abre la cabeza, vos decís. boludo, Mirá cómo tocan esto. Por favor, pibes de Israel que venían de conservatorios de la hostia.、Uh -huh. O sea, por, por darte un ejemplo, pero también alemanes, europeos de todos lados. Este, uno, unos talentos tremendos. Y medio que te, te, viste, te ponen los pies en la tierra, como diciendo: Bueno, mirá, mirá esta chica japonesa lo que toca el piano. Sí, claro. Esto, este, esta toca de verdad, ¿viste? O sea,、uh -huh. como que te, te, te planta un poco en la tierra y te dice, bueno, hermano, no te hagas el loco. Que,、sí. Y el jazz como sonido universal. Y sí. Porque es el túnel de l partido, sí, estamos hablando、eh, de. Lo interesante era que cada uno medio que traía su, su impronta, ¿viste?、Claro. No era lo mismo no,、claro. sentarse a, a tocar con, no sé, había. Este, había pibes d e todos lados y cada uno tocaba con su lenguaje, ¿viste? Era como、eh, nada, una ciudad muy, muy como Polita.、Sí, sí, todos y, tenían el mismo punto de partida, pero. Sí,、no、sí, eran todos, estudiábamos jazz, pero cada uno tenía su su, su, su impronta propia desde todo el back que tenía atrás, ¿viste? Y, bueno, por eso, un poco también el nombre del disco, ¿viste? De ese background inescapable, ¿qué es, que es eso? Es. ¿Qué sé yo? Yo traía. No sé, lo traía a Piazola l en la mochila claro, también, lo claro, tengo todavía, lo,、claro. te, lo traía a, al cuchi a escuchar un montón de, de cosas, ¿viste? A, a nuestro folclore y así como, no sé, el, los pibes europeos traían su, sí, su sí, valija de cosas este, y su back. Entonces, bueno, me di cuenta como que, ah, mira, mira cómo este, por ahí me respetan el folclore más acá,、claro. en Nueva York. que No sé, que a, por ahí le, te miraban con ojos así gigantes.、Eh, mostrabas una zamba o una chacarera y decían,、eh, ¿qué pasó acá? v i s t e Mirá el respeto que tiene cada tipo por, por la, la cultura propia del otro, ¿no? Y, y, y, y por ahí, bueno, re, revalorizar de alguna manera eso. Este, así que bueno, eso quise hacer un poco en este disco, ¿no? A ver、eh, cómo, cómo suena Fito Páez en el formato Ignacio m i l Charlando sobre qué significa irse,、eh, y cuando uno tiene la, la, la, la posibilidad de, de, de encontrar esas aulas ¿no? tan, tan repletas de conocimiento superior, y poníamos el ejemplo de Piazola z y la Boulanger, ¿no? cuando uno no solamente encuentra ahí que hay mucho para estudiar, sino que además ese tipo que está un par de escalones por encima de uno, cuando escucha lo que hace uno, eh. Y c o m o le pasó a Piazola, que con mucha vergüenza quería ser concertista de piano. Y con mucha vergüenza dijo:、oh, No, tocó tango. Bueno, ¿Y qué instrumento?、No, un bandoneón. Ah, sí, la escuché, dijo la Boulanger alguna vez, un bandoneón. Bueno, hagan el piano algo suyo. Y arrancó, no, no recuerdo con qué, con qué tango. Y la Boulanger lo paró, lo, le tomó las manos en la mitad del tango y le dijo: ¿Qué hace acá? Vuelva. Usted no tiene nada que hacer acá. Pero no porque esto le quede grande, sino porque eso es lo suyo. Y usted suena distinto a tocando eso a todo lo que yo escuché en un año, donde usted me tocaba un poquito de c h o p i n un poquito de b a c h me sonaba correcto. Eso no suena correcto. Eso tiene alma. Y lo otro no tiene alma. Y ahí es donde está la, la gran, gran, gran, gran diferencia. Escuchábamos las tardes del sol, las noches de, del agua de f i t o y había una voz. Ahí dando vueltas. Sí, Mer, Qué bárbaro. Es, este, tremendo, es una frutilla del postre en este disco, sí, la voz sí, de Roxana sí, Mer. La verdad, que una m i n a maravillosa. Este, yo la, la convoqué al disco casi sin sin haber tenido contacto、Mirá. previo. Este, si bien、eh, yo fui alumno de Adrián y Adrián y Ayes trabajó mucho con ella. Este, le escribí un poco de cara dura y le mandé el material y le dije: Mirá Roxana, este, justo había yo estudiado en, en, en Nueva York con un con un pianista que, que empezó a trabajar con Roxana también y, y se dieron las casualidades este, así de los contactos y, y bueno, se le interesó el proyecto y vino este, de onda a, a cantar y. y Y nada, una experiencia increíble. Compartir con una mina que tiene semejante experiencia y, y, y don de gente, la verdad que f u espectacular. e ¿Cómo fue lo del otro día en el San Martín? Bueno, hermoso, hermoso. La verdad que emocionante, emocionante porque estar tocando ahí en el hall del San Martín con, con, con mucha gente para lo que es el s h o a porque、sí. 200, 250 personas es, es muchísimo más de lo que habitualmente nosotros. Metemos en, lo, en los boliches、claro. <risa> en los que tocamos. Así que, nada, nada, muy, muy contento. Aparte, el, el, el San Martín tiene un, en el hall un piano, un Stanway de cola、eh, hermoso. Este, no, así que nada, un sueño. Realmente este, tocaron también con el Pipi a sola y con. con un, Con, con músicos de, de la escena de jazz jóvenes, ahora que se tocan todo, Pablo Moser en saxo, gente que participó en el disco, Juan Bayón con trabajo, Mauricio a g ü w i n con trabajo. Este, también vino, ahora Roxana está en, en, en no, Nueva York, en Miami. Vino una alumna de ella, una chica de Misiones, que canta espectacular. Florencia, Bobadilla, Oliva. Este, si quieren investigarla, búsquenla, que es. increíble. Este, así que no, un, una experiencia. Hermosa la de San Martín. Este, y ahora tenemos otro, otro showcito el sábado. s、sí, Aprovecho más... para tirarla. Sí, dale, y vamos a hablar、gata. de eso, porque está que viene otra voz femenina a tomar el, el lugar de. de、eh, Roxana. Exactamente, exactamente. Por recomendación de, de Roxana, me dijo, mirá, llamá a Florencia, que, que es increíble. Este, así que vamos a estar este sábado, sí, 7 de septiembre en el. Espacio Cultural Oliverio Girondo, en Vera 574. Esto es Villa Crespo, a una、claro. cuadra de Malavia y Corrientes.、Eh, vamos a estar con una fecha compartida. Primero va a estar、eh, Carolina Winogrado, una cantante de tango que va a estar a dúo con, con su pianista. Y después venimos nosotros, cálculo que alrededor de las 11 estaremos arrancando,、uh -huh. con una de las formaciones con la que presentamos el disco, porque. El otro día, Fernando Ríos de, de Argen Yasme me decía: ¿Cómo haces para presentar el disco?、Sí. <risa> <risa> Porque lo tenés a Enajer, al Tiki Cantero, que son como una parte del folclore contemporáneo. Sí, Después、claro. la tenés a Roxana, al Pibi Piazzola, por otro lado. Este, gente del tango, Luca Furno, Daniel Rullero, con bandoñón y violín. O sea, ¿cómo, ¿cómo es una fecha este, en la que todos e lo l s puedan e s t a r Claro, dejar... es que en realidad no existe una fecha、sí. así, por lo. Tanto, cada fecha es de alguna manera diferente. ¿no? Uh -huh. o sea, recién estuvimos en San Martín con una formación quizás más yacera, con saxo, batería, contrabajo, piano y voz. Y ahora vamos a estar con cinco a cuerdistas: tres violines, viola, cello, b a n d o n e ó n contrabajo, piano, cantante. Así que va a ser una formación d i e r e n t e Por ahí que tiene un aire más de orquesta típica que de, de, de、mm. quinteto de jazz. Ahora, todo, todo eso、eh, sí. del músico ambulante, por llamarlo de alguna manera,、sí. que tiene que ver con poner su corazón donde un amigo lo convoque,、Ajá. tiene mucho que ver con, con la patria del jazz. Históricamente. Sí, totalmente.、Eh, tiene que ver también con, con cómo, cómo se da la música y cómo se dan los ensayos. O sea, si vos vas a, vas a tocar. Primero que todo el mundo toca con todo el mundo. Ah, a eso nos referíamos.、Eh, ¿Por qué? Porque un poco la dinámica es así. Si, si yo le doy un, un arreglo a un contrabajista, el tipo me lo leyó a primera vista.、Eh, él sabe interpretarlo, sabe dónde hay libertad para la improvisación, o sea, hay, hay como ciertos códigos estilísticos. Entonces. Se diría que con un, uno o dos ensayos de la música, si encima está grabado y puede escuchar el audio para que, ver cómo va la cuestión,、eh, no, no hace falta mucho más. Claro. Este, claro. De todas maneras, se nota, o sea, habiendo dicho esto, se nota cuando, por ejemplo, un trío, un cuarteto viene tocando hace mucho tiempo,、Exacto. porque ya van, van solos, ¿no? Pero, pero de todas maneras, este, se puede hacer、eh, lo otro también, que es tocar un arreglo con. Donde hay lugar para el arreglo escrito y que hay que respetar a rajatabla, y hay lugar para el tip, que el tipo ponga su impronta y su, su, su vuelta y su cuota、sí. de, de improvisación.、Uh -huh. Así que y, y es muy interesante tocar con gente diferente. Claro, a ver、sí. qué. Uy, mirá cómo lo acompaña este tipo, el、sí, claro. solo. Mirá sí, cómo sí. lo que improvisa este, mirá、uh -huh. lo que improvisa aquel.、Este. Arrancamos con Charlie, seguimos con Fito. A ver cómo suena el cuchi, le d i c a m ó n en el piano de Ignacio. El cuchi podría ser, a ver, así como podemos decir que s a l g á n e r a el piano m a l acero del tango, el cuchi es el piano m a l acero de, de la música nuestra de raíz. Totalmente. Dicen ¿No? que le encantaba Monk, Claro,、ejemplo. claro, sí, sí, que lo volvía loco. Sí sí,、eh, sí, sí, sí. Y fíjate que su piano no respeta a veces el formato. De, de, del folclore y hay zambas que tienen giros, como d e c i a d ó n d e va? Sí, sí, total,、no、ni, total, nada, total, y así de difíciles son. Claro. Sí, sí, o lo escuchás al, al dúo salteño、ah. terminar un tema con, bueno, con una séptima mayor, por ejemplo, que es rarísimo, es un intervalo rarísimo. d e c í q u é están cantando estos pibes?、Sí. ¿Cómo lo afinan aparte? Exactamente.、Bueno. Juan Panadero, a ver cómo suena Juan Panadero. Estábamos escuchando la versión sobre. A ver, el, el vuelo que te puede dar Juan Panadero, más que la versión, porque、eh, <risa> en realidad cada una de estas partituras tiene un potencial、eh, enorme, ¿no? Que sí, le sí, abren sí, sus manos sí, sí, sí. A, al jazz y lo reciben de una manera. parecen escritas ¿no? para, para el jazz. Totalmente. Hablábamos recién fuera del micrófono sobre una. Enorme cantidad de, de músicos que generacionalmente eh, eh, están ahí con voz, un poco más arriba, un poco más abajo, y que están metidos en esto de decir: Mira, si miramos para adentro, hay demasiado. Sí, totalmente. Este, mira, hay algo que siempre hizo el jazz, que fue tomar. La música popular, por ejemplo, música de, de sus musicales,、uh -huh. de, este, de bueno, de compositores populares,、eh, y este, lo llevó a, a, al, al, al lenguaje complejo del jazz contemporáneo, por ejemplo, bueno Miles, Miles Davis hacía mucho e s o、eh, Coltrane también, y Bill Evans, si te puedo nombrar un montón de, de, de, de personas, n o y acá me parece que. También existe esa posibilidad. Si nosotros tenemos una música popular del recontra sí, carajo, este, entonces también, este, ¿por qué no? ¿no?、Uh -huh. este, ¿Por no? o qué no agarrar al c u c h i o agarrar a, a, a Ramírez este, ¿no? y, y, y hacer, hacer algunas, algunas pruebas, armar, desarmar, este,、uh -huh. llevarlo o a sea, utilizar herramientas、eh, jazzísticas y, y, y ver qué pasa? n o Sí. Este... Hablábamos hace un rato de, de cómo es la movida del de, de jazz. Lo hacías vos de alguna manera cuando decía s tocamos para 200 personas y, y por ahí no estamos acostumbrados a tanto. ¿Cómo es el mundo del jazz en, en el Buenos Aires del presente? Mira... Tiene este... sus templos, sus l u g a r c i t o s sí, sí, tiene sus, sus lugares eh, eh, que, que uno sabe que puede ir y, y, y va, a haber, va a haber siempre más o menos gente y va a haber buen. Buena programación de jazz. Tenés t e l o n i u s Notorious, son, son lugares de siempre este, que siguen programando jazz. t e l o n i u s más que nada, es bastante más estricto, si se、sí, si、es quiere,、duroso. entre comillas, sí, sí, sí. programando sí,、claro. lo que es jazz y aledaños. Quizás hay otros boliches、eh, que por ahí empezaron como boliches de jazz, pero después se fue abriendo、uh -huh. a otros estilos que. que O sea, me parece perfecto, ¿no? Pero simplemente que no son como súper, súper c h a c e r o s Claro. ¿no? Eh, así que sí, hay, hay, tiene como sus ciertos templos y lugares donde en general no superan. Si metiste 80 personas, están explotados esos lugares. 80, 100 personas.、Uh -huh. este, ya como que agotaste Agotaste sí, la entrada sí, con sí. ese número. Sí, sí. Que es un número. Este, que es así, es, es,、eh, el chas en general, hoy por hoy, este, es, es, estamos hablando de esa De esa cantidad de público, este, y, y bueno, es un, es un poco así. Y Después, obviamente, si uno logra hacer una, una trastienda o un N de Ateneo, también digamos, esos lugares existen ¿no? salto, como, claro. como para este, tocar, pero bueno, hay que. Meter gente ahí,、uh -huh. digamos, ¿no? Es、sí, sí. u、sí, sí. es n poquito un, por ahí un, un, un estilo de culto, ¿no? Que,、uh -huh. eh, que no, no, no, no es la mayoría de gente、eh, la que a s i s t a a los conciertos, pero de todas maneras hay un público, hay público muy fiel, hay gente que le encanta, mucho melómano, que compra、sí. disco, que te, que te va a ver, que te sigue. Este, así que, y creo que. Si uno busca, cada vez hay,、eh, hay, hay más lugares que,、uh -huh. que por ahí abren las puertas. El tema es que hay que moverse mucho. mucho. Hay,、si、hay uno, muchos、si、s i、si、uno mira hacia atrás y comienza a observar la movida de, de, de finales de los 50, el Gato、uh -huh. Barbier, ir a l g a t o Barbier, i r a l o Schifrin, una cantidad de músicos que aparecen allí y después、uh -huh. tienen un despegue impresionante. Ya eran músicos de esos templos o de templos claro, parecidos claro. y de tocar para casi la misma cantidad de gente, n o <risa>、claro. O lo mítico sí, sí, de, sí, del sí, sótano sí. de los Mjanovic, o cosas por el claro, estilo que, claro, claro, que siempre、claro. se cuentan. El tema es que perduró en el tiempo, ya esto lleva 60 años,、claro. eh, la cosa, la movida continúa. Lo que no pudo lograr es explotar. Que uno no termina de saber si es por una decisión propia、claro. que tiene. Que tiene el mundo del jazz,、mm. o porque los medios de comunicación no acompañan y eso sí, sí, sí. provoca yo, que no haya un eco fuerte y, y yo no salga como loco a, a buscar un disco. No, no, Se, seguramente hay, hay, hay un poco de todo. n o Creo que、eh, también a veces el músico de jazz es un tipo con una personalidad por ahí, a veces para adentro o, o más tranquila, no tan preocupado en. En lo que es la difusión o la prensa, entonces por ahí, o sea, piensa. No sé, sea, a veces a, a mí me pasa también. Digo, bueno, no, me quedo, me quedo estudiando un solo de Parker y ya fue, o sea, no, no, ya está, q u é voy a andar armando el flyer sí, y sí, haciendo sí, tal sí, cosa, sí, tal sí, otra sí, por ahí.、Sí. Como que,、eh, no sé si la personalidad,、ah. por ahí generalizando, ¿no? Pero a v e、bueno, ahí la、mismo. personalidad del músico de jazz. ¿Viste? No, no tiene mucho que ver configurar y hacerse no,、claro. propia difusión, entonces a veces también está un poco eso. Está por ahí el hecho también de que el e s t i lenguaje o l l e es un poco complejo, entonces、mm -hmm. hay mucha gente que tampoco lo entiende. Por ahí hay, no abundan tampoco los espacios de difusión,、ah, entonces por mezcla, ahí es una mezcla. una mezcla un poquito de, de todo. ¿no? Está bien, pero te hubieras quedado porque, porque Parker se hubiera quedado. No, no seguro, <risa> seguro. También está eso dando vuelta, ¿no? Claro, también claro, está eso. Digo, claro, pongo a Parker como、esto. por ahí el ejemplo sí, más radical、sí. de esa historia. No, no, bueno, con el tren dicen que se dormía con la boquilla、claro. d e la boca, ¿viste? O sea, y vos claro. decís, claro, qué fea, por sí, favor. Sí, eso ves, también tiene que ver con una. Claro, hay y bueno, eso、tradición. es totalmente. Hay como, una, como un, un estilo de vida, si、ah, se quiere, que, que sí, va,、claro. por, va por ese lado, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. ahí está. A ver, escuchamos cómo sonaba Charlie, cómo sonaba Fito, cómo sonaba el Cuchi. A ver cómo suenan los Beatles, a ver cómo suenan Lennon y McCartney a través del piano de Ignacio Mil. En tiempo y acero, hombre de ningún. Transmitiendo desde la monarquía constitucionalista capuzotónica de Buenos Aires. Como el pensamiento de Perón influyó claramente en el r o c nacional. AM750. Más voces. t u cuerpo es para darle alegría y c o s a b u e n a Eh, más cadena. Ah. Más aire. ¿Qué más se puede agregar? Ignacio, para, para cerrar y, y vamos a, a terminar con sonidos, ya que hicimos todo el recorrido con sonidos propios, con, con algunos de los tres temas tuyos que están en el disco. Hablamos de, del pasado, hablamos del presente. Cuando sale el disco, generalmente solemos decir que el disco cierra una etapa y abre otra automáticamente, ¿no? Como que uno, no sé, o sale en búsqueda ya del segundo, o ya está armando sonidos que tienen que ver con la nueva etapa. Hábleme de, de, del futuro, de lo inmediato. Ya estuvimos hablando de la fecha que se viene, ya estuvimos hablando de Oliverio.、Eh, pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué más hay? Digo, en función d e nuevo disco, en función de, de cómo, cómo sigue la carrera. Mirá, este, estuve hasta hace poco escribiendo muchos arreglos para cuerdas, este, y eso es un poco también otra faceta. No está grabado acá, pero lo vamos a presentar este sábado. Este, y la verdad que estoy c o muy o m concentrado presentando esta, esta música ahora. Este, estoy, estoy pensando un par de cosas que me, realmente, o, o gente con la cual me gustaría colaborar, que todavía no los no los contacté, pero, pero los tengo ahí. Por ejemplo, me encantaría poder hacer algo con Juan Quintero,、uh -huh. de Acá Seca t r i o con Liliana Herrero me encantaría también. este... Y, y bueno, seguir un poco en esta línea de, de, de, de quizás reversionar autores y, y, y seguir com, componiendo. Este, así que me parece que, que tengo como, como esas, esas pinceladas de ideas que,、sí. que todavía no, no, no, no concreté, pero, pero realmente me encantaría, sí, sí, sí, sí, me encantaría poder este, este, empezar a atacar. Ahora la verdad que estoy como completamente、eh, abocado a. A esto, n o a, a, a lo que es esta música, y tengo muchos arreglos arreglos para cuerdas con b a n d o n e ó n que son diferentes a los que tengo con la otra formación. Entonces, como que me tiene me tiene r e c o n t r a e n t u s i a s m a d o este material que, que, que estamos presentando. Y, y sí, no, no empecé, tengo, tengo esas ideas dando vueltas, pero todavía están ahí. Están sí, señor. Ahí. Reiteramos entonces: espacio cultural. Oliverio Girondo, Vera 574 Villacrespo, más o menos 11 de la noche del 7 de septiembre, ahí presentando a Ignacio Background Inescapable.、Eh, a no perderse, digo, a saber más de vos, de, de tu agenda, de, de, de cada uno de tus pasos, así tenemos、uh -huh. las excusas perfectas para ir programando cada vez que hablamos de vos algunos de los temas. De, de background, así que gracias por haber venido、no. ah. y, y el agradecimiento por anticipado por el contacto futuro, porque、eh, te vemos con, con, con ganas de, de estar haciendo cosas y esas cosas hay que reflejarlas. No hay otra forma de,、sí. de que el disco sobreviva, de que lo tuyo tenga no, no. Este, suene. Bueno, nada, es parte de esta sí, historia. Sí, sí, sí, ni hablar, ni hablar. Es parte de esta historia. Bueno, che, muchísimas gracias no, por, por, favor, por el espacio y por invitarme. Lo escuchamos a él haciendo. Música de músicos. Bueno, vamos a escucharlo, Ignacio, haciendo ¿Quién espera? De y por Ignacio m i l Varios cargos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo Nacional y por la Provincia de Buenos Aires. Algunas leyes: Expropiación de IPF 2012, Memorándum de Entendimiento con Irán 2013, Ley de Blanqueo de Capitales 2013, Presidente de la Cámara desde 2011, Presidentes de Cámara Julián Domínguez. Frente para la victoria. GRG Producciones presenta El hombre elefante. Con Gustavo Garzón, Alejandro Packer, Raúl Rizzo, Graciela Tenenbaum, Marcelo s i c a r d s y Julieta Cayetina. ¿Quién puede juzgar la normalidad en esta sociedad? Una obra para sentir, pensar y recordar. Teatro Astros. Corriente 746. Adquirí tus entradas en el teatro o en tuentrada.com. 5533 5533. Y 50. En 750. Argentina avanza. Derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 59%. Temperatura 8 grados, 5 décimas. Diputados debatirá este miércoles la modificación del impuesto a las ganancias. Se trata de la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional, que tiene como meta financiar la decisión de eximir del pago de este gravamen a los salarios brutos de hasta 15 mil pesos. El titular de la Comisión de p r e s u p u e s t o de la Cámara Baja, Roberto Feletti, se mostró optimista de lograr la media sanción. Confiamos en que sí. Nosotros hoy obtuvimos despacho en mayoría del Frente para la Victoria para el proyecto que presentó el Ejecutivo, con modificaciones que introdujimos a algunos legisladores para mejorar el carácter tributario del proyecto. Así que confiamos en que mañana va a ser aprobado. Confiamos en tener la media sanción. Básicamente, las modificaciones intentan, por un lado, adaptar el proyecto a la recientemente promulgada Ley de Mercado de Capitales, de modo tal que la exención que abarca aquellas sociedades que cotizan en mercados de valores, que están sujetas a la ley de Esa oferta pública e n línea con lo que se sancionó, es decir, no tengan carga tributaria para favorecer el desarrollo del mercado de capitales. Y por el otro, es una suerte de desigualdad entre el inversor extranjero y el inversor local, de desigualdad entre quienes operaban empresas o transferían paquetes accionarios de empresas como titulares extranjeros respecto de la tributación que tenían los titulares locales. Estas modificaciones apuntan a igualar capital nacional y capital extranjero de modo tal de que la situación tributaria quede. Homogénea. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, defendió el proyecto. No se puede anticipar en forma automática una medida que, en primer término, ha superado todas las expectativas y previsiones. Después de un sentido de responsabilidad en la administración del Estado y el financiamiento del sector público, y cada año en la Argentina se negocian paritarias, y eso dispara el acuerdo social de desarrollo de toda la actividad anual. Los metrodelegados reclaman más personal para la línea A. Los trabajadores aseguraron que será necesaria la incorporación de por lo menos 20 parejas más de conductores y guardas. Estas declaraciones se dan en el marco del anuncio del gobierno porteño sobre la incorporación de dos nuevas formaciones con vistas a la próxima inauguración de San Pedrito y Flores. El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, Roberto Pianelli, dijo que las estaciones nuevas no pueden inaugurarse si no se incorporan más trabajadores y más trenes. La justicia frenó el traslado de la estatua de Colón. El juzgado contencioso administrativo federal número 12 prorrogó por tres meses la decisión hasta que se decida la cuestión de fondo sobre el amparo pedido por una ONG para impedir la remoción. A esto se suma que la legislatura porteña lo declaró la semana pasada como bien integrante del patrimonio cultural, lo que impide trasladarlo fuera de la ciudad. El gobierno nacional busca instalar en su lugar un monumento a Juana a z u r d u y donado por Bolivia y llevar el de Colón a Mar del Plata.、Aro. Argentina le ganó a México en el premundial de Caracas. El seleccionado de básquet se impuso por 98 a 78 en la última fecha del Grupo B. De esta manera jugará a partir del jueves la segunda fase del torneo y enfrentará a Jamaica. Humedad 59%, temperatura 8 grados, 5 décimas. Tatiana k u c h n e r 750 a v a n z a Derecho a la información. 120.000 metros cuadrados de playón para 90.000 espectadores y 8.000 autos. Cementa un extenso espacio verde. El parque de la ciudad será convertido en sede de mega recitales. Pateando cemento. Y en informe Z. Con sus orquestas típicas, el tango vuelve a enamorar a la ciudad en Las Milongas, donde porteños e invitados de todas partes se lucen al ritmo del 2x4. Además, en esta edición, ejercicios para evitar la tendinitis, un mal que sufren mujeres y niños. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires, ya está en su kiosco. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro en AN 750. Un día como hoy, pero de 1967, Gerardo m a s a n a Marcos Mustok, Jorge Marona y Daniel Rabinovich ponían la piedra fundamental del elutear. Se separaban de I musicisti, aquel grupo coral, también de instrumentos informales, manontropo, teniendo en cuenta el camino que después realizó de Luthier, y comenzaban a transitar un camino que terminó transformándolos no solamente en un dato singular del humor nacional, del humor m e d i o de Argentina, sino ya en un clásico. Gerardo m a s a n a es uno de los grandes padres de la criatura. Se fue muy pronto. t e No í a n tenía 40 años cuando, cuando murió y es algo así como el tipo que se encargó de darle toda la, la impronta a, a Leducía. Su teatralidad, el formato, el formato que hasta el momento, con los espectáculos de, de, del siglo XXI, sigue respetando a esta altura del partido. El Grupo Nación e e l año 1967, y lo vamos a recordar en esta segunda mitad del programa a través de distintas épocas. l e l u t i e r Educación Sexual Moderna. Escucharemos Educación Sexual Moderna de Guido a l l a l t r i compositor y monje capuchino. Previamente leeremos algunas anotaciones que figuran en su diario íntimo. Dice: Es dura la abstinencia. Yo todavía soy joven y fuerte, y a veces me cuesta evitar los pensamientos impuros. Trato de distraerme, de descargar energías, corto leña, corro por el campo, me trepo a las paredes, veo visiones, oigo audiciones. Esta mañana, estando solo en mi celda, escuché todo un programa de las Spice Girls y no tengo radio. Para Colmo me encomendaron que compusiera un cántico de educación sexual para los jóvenes. Que Dios se apiade de mí. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida p a s i b l e だから、私たちの皆さんは、私たち s 皆さんは、私たちの皆さんは、私たちの皆さん De arts de años. d u は e d はり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、que hay que h a り、l a r どびどびどび。 Indonesia n c い p こ l 私たちは、私たちは、私たちは、私た ダバダバ。El uso del preservativo。Es un método moderno.Contra el contagio es efectivo.Pero te vas al infierno.Los jóvenes que desean salvarse.Deben seguir nuestro consejo. Para tener una vida pasible, amén, amén, amén, lo menos posible. n e c i e r o n un día como hoy, pero de 1967. o e c i t e a y Lenutias. Anuncio r o b i s Gaudio Magno, u Abenus Papa, un Papa m e n i g a n o ¡Ay, Dios mío! Gregorio VII. En plena Edad Media, época de permanentes conflictos entre el poder imperial y el poder eclesiástico, San Gregorio VII fue autor de Dictatus Papae, un documento que establecía que el Papa es el señor absoluto de la Iglesia. Y el Señor Supremo del Mundo se enfrentó con el emperador Enrique IV en la denominada Querella de las Investiduras. Una disputa en torno a quién el emperador o el Papa tenían autoridad para nombrar los obispos de la Iglesia. ¡Era el más Papa de los Papas! s e m i n e n t i s s i m u m a c r e b e r e n d í s i m u m Dominum, Dominum Georgium Marium! Sanche Romani, c l e i c Cardinal en Bergoglio. Papas, en las 7:50. h e c i d o un n o m Recién hablábamos con Ignacio Amil sobre pianos particulares, singulares de la historia de nuestra música folclórica. Y justamente hay dos pianos que él reversionó en su trabajo discográfico. Ariel Ramírez y el cuchi. Ariel Ramírez nació un día como hoy, pero de 1921. Un piano absolutamente singular. Hay、ah, un sonido Ramírez, no cabe ninguna duda. Y ese sonido Ramírez lo tenés a la hora de interpretarse a sí mismo o de trabajar partituras ajenas. Si hablamos de este enorme s a n t a f e s i n o Habrá que hablar de la misa criolla, habrá que hablar de esa sociedad perfecta con Félix Luna, de mujeres argentinas, de tantas cosas. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo acompañado de, a ver, de dos voces femeninas que él hacía sonar casi como un instrumento más dentro de ese contexto minimalista de una. A ver, de una pequeña percusión sonando en segundo plano de su piano y de esas voces. Volveré siempre a San Juan de Ramírez y Tejada Gómez por Ángela,、e、Irene. Y por favor te pido un par de minutos. Deja lo que estés haciendo. La noche generalmente lo que provoca es que cuando estamos escuchando radio estemos prácticamente prendidos en forma exclusiva del sonido de, de la radio. Pero. Si estás haciendo otra cosa, detenete un segundo para escuchar a Lolita Torres haciendo samba de usted, de Ramírez y Luna. Qué cantante folclórica nos perdimos. Volveré siempre a San Juan, Ángela Irene, samba de usted, Lolita Torres, porque don Ariel Ramírez nació un día como hoy, pero del año 21. バージョロ luceros バー por la noche buscando el pueblito donde la d e j 何 Volveré siempre a San Juan con la voz de Ángela Irene, el piano de Ariel Ramírez para Samba de usted con la voz de Lolita Torres. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro en a m 7 5 0 Hoy estaría cumpliendo 113 años Pepe Biondi. Y. Nos pareció que rescatar aquel reportaje que alguna vez pusimos completo con Margarita, con, con su hija, pero solamente tomando las partes del Biondi que no conoces muy bien. Desde su niñez hasta su aparición a los 51 años en la televisión argentina, como un perfecto desconocido, allá a principios de la década del 60, servía para descubrirlo. Si no lo tenías. La vas a escuchar a Margarita y seguramente lo vas, lo vas a descubrir. Margarita, ¿en qué barrio de Buenos Aires nació Pepe? En el barrio de San Cristóbal, en la calle Baigorri, 75. Una casa, te diría, no pobre, sino paupérrima.、Uh -huh. Eran ocho hermanos. Papá era el tercero. Mi abuela Ángela Cavalieri y mi abuelo José Biandi. ¿Napolitanos? Napolitanos, los dos. Y bueno, nació ahí y después se mudaron a Villa Barceló, partido de Lanús. Mi abuelo era changador de la estación de Lanús. Este, una vida muy, muy, muy difícil, y muy, de mucha tristeza y de mucha hambre para todos. Pero los ocho hermanos eran muy, muy unidos realmente. ¿Cuántos metros de película quedan? 120. Bien. A ver, e s a luz un poco más baja. Asistente, sí, señor. Intiene un poquito el sillón, por favor, o no. u t i l e r o Sí, señor director. Después de esta toma voy a precisar el cartel que dice Juan.、Sí, ¿Está listo? Los letristas lo están terminando.、Señor. Bien, vaya a buscarlo. Por Muy、favor. bien, señor, sigue. Asistente, ¿están、sí. todos los actores? Está la señorita Gloria y el señor Púrez. ¿Cuál es el actor que tenía que mandar del sindicato? o p u e d e pasar un galán más bonito que Beban? ¿Es el actor? Efectivamente, señor. ¿Cómo se llama? Bueno, cuando yo pensé en el nombre artístico, elegí un nombre que fuera fácil de andar de boca en boca. ¿Y qué nombre se puso? Caramelo. Dice Caramelo. Tengo experiencia teatral. Cuando interpreté la obra de Don Juan Tenorio, cuando terminó la obra, la gente gritaba otra, otra. Tuvimos que hacer otra porque esa nos gustó.、Uh -huh. Dígame, ¿tiene experiencia en cine? Bueno, he filmado dos películas al mismo tiempo. ¿Dos películas al mismo tiempo? La primera y la última. No me llamaron más. Bien, le voy a buscar su papel. Asistente, p r e s e n t e l e a los actores, como no. Por acá, señor. Los voy a presentar: el actor Pepe Caramelo, la señorita Sana Gloria、Encantado. y el señor Funes Floresta. Encantado, Funes Floresta. Funes Floresta. Qué cara funesta. Pepe Caramelo, primer actor. Yo soy el primer actor. Seguramente haré el protagónico de esta película y ustedes harán la parte de rellenito. El señor director f u a buscar mi papel. Supongo que va e ser el papel principal. Tome, acá tienes u papel. ¿Este es mi papel? Ajá. Parece un boleto del o n i b u s El papel es pequeño. Señor, yo soy un actor de cartel. A mí eso no me importa. Entra de Mucamo y dice: Señor, ha llegado una carta. Protesto, señor, soy un artista de cartel y me defiendo con el cartel. Usted hace el papel o se manda a mudar. Vaya a cambiarse o váyase de aquí. Así que me cambio, me voy. Sí, señor. Entonces me voy. Vaya, me voy a cambiar. <risa> Pero este hombre es loco, parece loco. ¿Qué le pasa? A ver, ¿tienen preparado todo?、Sí. Ustedes tomen posición. ¿Nos quedamos de pie? Sí. Sí, sí. Este Jacinto, ¿cuántos metros de película quedan? 120. Bien,、ah. ¿está todo listo? A ver, sí, este es el actor que va a ser de busca. Bien, tome. Usted entra con e s a carta y dice: Señor, ha llegado una carta. Vamos. Vamos, ¿dónde me coloco? ¿Dónde me coloco? Adentro. ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Paiso que el demonio! o p a i o q u z c á m a r a a c c i ó n q l e m o n i o ¡Paiso que el d o i p a u e e d o p a s u e e a i s o que d e i o a i s o que m o n i o a i s o d m o n i o i s o q u l d o n i i s o que l o n i a i e el d o n i a i e el d o a s o e el n i o a s o que el s e r o n i o ¡Paiso q a i p a o q p o que l e que el d e m a a c r ó b a t a Y p a s ó Como yo siempre digo, afortunadamente y desgraciadamente, el carromato del circo de los hermanos Anselmi. Y en ese carromato iba el líder del circo, que era el payaso chocolate Juan Bonamorte, brasileño. Lo vio y se acercó a mi abuela y le dijo: ¿Por qué no me lo da? Yo le iba a pagar un sueldo y iba a trabajar en el circo. A mí lo que nunca me quedó claro, y, y te digo sinceramente, Gustavo, que mi abuela murió cuando yo tenía 11 años y nunca se lo pude preguntar, es cómo es posible que l o haya dado a un circo. Porque un hijo se muere de hambre conmigo, pero yo no se lo doy a nadie. Lo único que más o menos me conforme es que le dijo: le puso una medallita de lata en el cuello y le dijo: anda con el señor, a lo mejor comes todos los días. Se lo llevó el hombre este. El chico iba con la policromía del circo en la cabeza. Cuando llegó al circo, nada fue así. Le pegaba palizas sin que cometiera errores, porque tomaba. Era terrible. Los últimos días de su vida, él me contó muchas cosas, porque tenía una orejita un poco abollada, y me dijo: ¿Cómo me han pegado? Siento pena por el chico que fui. Él lo mandaba n a comprar vino, por ejemplo, se le r o m p í a una botella. Y palabras de papá, no sabía cómo volver porque lo mataban a golpes. Este tipo agarraba y lo ponía a ensayar, lo, le ponía la cabeza entre las piernas, le doblaba las vértebras, y cuando el chico gritaba de dolor, lo soltaba a la pista y con un látigo le daba y le daba y le daba hasta que el chico hacía el salto mortal. Y yo pienso que papá aprendió, aprendió rápido porque el miedo lo dominaba. Don Romualdo Gonzalo declara bajo juramento que aquí se ha cometido un i pelo. Silencio. Un crimen. ¿Y dónde está el cadáver? Eso no lo he averiguado. ¿Quién es la víctima? Eso no lo he averiguado. ¿Quién es el asesino? Eso no lo he averiguado. ¿Y quién es usted? Eso sí, no he averiguado. Que te m a e un b o l e t a de d e t i v e s privado de la policía secreta. Mi chapa de policía. Mi chapa de investigador. Investigador. Y mi chapa del automóvil. c a p i c ú a Bueno, basta, retírese. Acá no va a descubrir nada. s e ñ o se equivoca. Anoche justamente llegué a una casa, una gran mansión donde había varios caballeros cenando. Estaban comiendo un cordero al asador. Llegué a esa casa, investigué y después de un rato a v e r i g ü é que antes de la cena en esa casa se había matado a alguien. ¿A quién? Al cordero. r e t í r e s e ¿Cómo、retírese. dijo? ¿Cómo dijo? Que mataron el cordero. ¿Qué dijo? Que mataron el cordero. ¡Ah, sí, sí! Perdone, pero aquí el caballero, para que escuche bien, hay que sacudirle la i n s t a l a c i ó n Sí, cada vez que p e g a r e más fuerte porque si no lo escucha.、Mm. Con permiso, voy a atender por lo que y s、no? muy diligente y muy prudente. Con permiso. Hola. Sí, señor, efectivamente. ¿Me fijo que tienen? Sí, señor. ¿Me fijo que tienen? Pero mi hijo, pero mi hijo. ¿Me fijo que tienen? ¿Quién era? Giaco Monti. Y que p r e g u n t ó q u é tienen tus ojos? Pepe Biondi. ¿Cuánto dolor reconvertido en sonrisa es la historia de su vida? ¿Y cuántas revanchas tendrá después? Ya te lo va a seguir contando Margarita. Hoy hubiera cumplido 113 años. Pepe Biondi. t r a s tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. 750, de 0 a 4, Gustavo Campana, en AM 750. Como todos los miércoles, madrugada de rock, pop y soul. Juntitos, Bowie, Jagu, Jagger y Tino t a r n a r a m e r i c a 全ての人たちは Bowie a g g e r Tina t a n Del clan a uno de los letristas que se plantó allá por principios de los 70 como uno de los hombres que llegaba para renovar no solamente el tango, sino también el bolero. Y con una impronta muy personal, Chico n o v a r r o se constituyó en un gran autor, también en un gran intérprete, que supo renovarse, que supo reinventarse. Y terminó armando una carrera con muchísimo, muchísimo prestigio. La historia de cuenta conmigo es algo así como la piedra basal de su trabajo como letrista. Más allá de que el tipo ya venía sumando éxitos y que ya le había entregado un montón de tangos entre principios y mediados de los 70, nada más y nada menos que a Rubén Juárez. Pero. Da la sensación que cuenta conmigo, es como el comienzo de la segunda etapa de su vida artística. Esencialmente por aquel Festival de la OTI del año 1979, donde la Argentina llega participando con esa canción con Daniel Riolobos. Nada más y nada menos que Daniel Riolobos, que debe ser uno de los tipos que pelea. Pelea podio en la historia de, del bolero, y la orquesta dirigida por el maestro Parentela, que es el autor de la música de Cuenta conmigo. Siempre hablamos de, de Chico Navarro como el autor de la poesía, pero el río, el río perfecto por el que transcurre esa palabra es el termo Parentela. Bueno, a ver, 1979, tiempo de dictadura militar en la Argentina. Resulta que Río Lobos va con una canción casi perfecta, envuelta para regalo, moñito y todo, cierra por todos lados, y encima la interpretación de Río Lobos cuenta la leyenda que un milico de la televisión argentina lo para y le dice: Río Lobos, tenga en cuenta lo siguiente: si nosotros ganamos el Festival de la OTI, automáticamente tenemos que organizarlo el año que viene, y no da. Porque acababa de estallar la plata dulce, organizar el festival de la OTI era muy complejo, era mucha gente, era mucho dinero. A ver,、eh, vaya, qué sé yo, este, encienda motores y, y, y vaya, no, no ponga el pie en el acelerador, vaya, no sé, vaya tranquilo, despacito y por las piedras, y vuelvan. Río Lobos. Que en ese sentido era bastante testarudo, dijo así: Vamos a ganar. Y el tipo volvió con el primer puesto bajo el brazo. De ahí en adelante, cuenta conmigo, se terminó convirtiendo en una suerte de himno de la música de Chico n o v a r r o y en una suerte de DNI de su producción musical. 1979, cuenta conmigo, Festival de la OTI, Daniel r í o l o g o s Pero por chico lo barro. ser un p o c o たか razón de e う t a c a n c i ó n Y si resulta que no resulta mi sistema de q u e r e r ゅ e たけみっしゅうたけみっしゅうたけみっしゅうたけみっしゅうたけ どんどんどんどんどんどん ガナンサンガナンサン ど d で pudieras acordarte? Novaro, n e a s i a un día como hoy, pero del año 1934. Ya el camaleón había quedado lejos cuando comenzó a acercarle alguno s de sus tangos al abandoneón de Rubén Juárez. Uno de ellos, quizás uno de los más lindos, sea el último round. Siempre nos acordamos de un sábado más. Que hecho el ritmo de tango anduvo por, por muchos intérpretes, pero el último round debe ser de todos los tangos construidos por Chico n o v a r r o el más porteño, el más fiel a, a esa historia de tres minutos que queda encerrado en el 2x4. Y después, pegadito, Luis Filippelli haciendo para el Adia. El último round de Chico n o v a r r o para el Adia. De Chico Navarro y Rubén Juárez. Estamos recordando a Chico porque nació un día como hoy, del 34. Cuando ya los años se te van juntando y sentís la palma de vivir girando. Cuando ya los sueños no tienen, p o lenta, y sumando ausencias se te va la cuenta. Cuando ves que pasan suspirando al lado dos, que se promete lo que vos no has dado. Cuando te parece al doblar la esquina, e l l a no te miran como ayer las miras. 何でしょう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 ケベロンカー、ベッケ、ラビダー、セ ボステバーで abandonar ラペディア。 Hiciste un sol de barrilete y lo encaraste rombo al sol. Tras el bolero y el fandango, un nuevo tango salió a la luz. Cantaste pido y, y te me fuiste. Busqué en el barrio y no te vi. Con tu ritos, c a m i s a de c u a d r i t o s l a たど a m p あ o n ぼう、ら、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、a l e a l だ、e だ、o だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、l だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、 ど e s あ e がとうござい e す。 きゃあんぴつえんとくこ、ピアツオナコン Alcemos la bandera, que hay una estrella nueva naciendo en Buenos Aires. Dale que canten los que sepan que todo lo que hiciste. No venga y te lo daste un gel cualquiera Somos Tus fieles semejantes El coro que dejaste Sin la primera voz Vamos Que arriba empiece el club ピアツオラコンピシュコンピシュコンピシュコンピシュコンピシュコン Dos temas de Chico Navarro, que nació un día como hoy, pero del año 34. El último round, con la voz de r u b é n Juárez y para Eladia, la voz de Luis Filippelli. Cada 7:50. Cada 7:50. Pasa algo. a y Si uno tuviera la posibilidad de tenerlo a, a Jorge Marona en esta mesa, le diría: Gracias, maestro. Gracias por esa idea que fue fundacional y que todavía sobrevive. Gracias por haber sido el padre de esta criatura un 4 de septiembre del año 69. Gracias por l e e r u t í a s Nuestro canto llega fluyendo de los Andes, como la lava que fluye de las más altas cumbres andinas. Somos el conjunto lava andina. Antes, antes nuestro canto era un canto político. Antes nuestras canciones se inspiraban en Marx, en Engels. En Lenin. No, no, Lenin no. ¿Por qué no? No me gustan sus canciones. <risa> Lenin compuso canciones. Lenin y McCartney. Perdón, ¿se puede saber, alumnos, de qué? Básquetbol. Bien, les vamos a cantar ahora la canción del indio que regresa a su choza. Es buenísima, yo la tengo en c o m p a c t、sí, sí. Como acabamos de regresar de Francia, les vamos a cantar la versión didáctica que hacíamos allí, con explicación de algunas palabras de nuestro folclore、sí, sí. y traducción simultánea al francés. b u a c h a s 「あれ Es una chaîne de montagnes haute, que va de la m a t r i z del Norte, de la Côte d'État, de Magallanes, América del Norte, América Central, América del Sur. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, la, la! ¡Qué montaña! Ojos enormes y pardos. s q u grandes y p a r d o Cuerpo cansado arrastrando. ¡Reventé! p e s que se enredan en cardos. Pierre Tardén. Par la Puna, la Puna, une mesette de 3000 mètres d'altitude placée aux côtés des Andes entre la Bolivie et l'Argentine. v o y e z la Bolivie, l'Argentine, il y a u n la Puna. Quand se acerca à sa chose, près de sa c h o s a l sa v o s e l v e l a sa voix j u s q u ciel, e l a sa i x jusqu'au ciel, vuela alto, sa p i e r e tu vois, non? o u e c o e e l oh, comme le vol du condor, oh, oh, oh. Le, le grand oiseau de la famille de Bulturide, avec son mec longue curée, il mange des a n i m a u x plus petits de la région,、oh, mange, mange, mange, on voit les m a g e s t r s avec ses é l é m o n t s radio, mais son cri e t p u i s de je... n、ah、o n Seigneur! Qu'est-ce que? Seigneur! Messieurs, non, Dios de los cristianos. Cristian Dior. Haz que ella me haya esperado. Me si no lo hizo, la sufriré. s u f r é Va a entrar. ¿Estará esperándolo su India? La cantata y usa. India.、Oh, India, femenino. o h、oh. Entra.、Ilan. Santo cielo. Merda. Ella no está sola. Uh, uh, uh. Está con su bebé que acaba de nacer. Ella ha dado a luz. Ajaja,、ah, ah, ah, p a r i s El niño abraza a su biblia.、Uh, uh, uh. Ella lo abraza a su bebé. Su luz ilumina los tres. Tu luz, los tres. Y aquí finaliza esta bella canción de amor indio. Y si finís esta chansón de amor indio, ya caminan felices、sí, a los Andes, a、eh? los Andes de la Puna, la, la meseta de 3000 de altitud, la a los Andes de la Puna, a A lo lejos, sobrevuelan le con dor m a j e s t u o s o Es un bello poema de, poema de indio. Ande. e u n a ¡Cómicos! ¡Para, no puedo, tan rápido, c h é Faltan nueve minutos para las tres de la mañana. Tiempo de noticias en la M750. Y cincuenta en siete cincuenta. Argentina avanza derecho a la información. Horada dos, cincuenta minutos. Humedad del 59%, temperatura 8 grados, 5 décimas. El Senado tratará este miércoles la reapertura del canje de la deuda. La iniciativa suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y establece que la nueva convocatoria se realizará en términos y condiciones financieras similares a la operación concretada en 2010. La sesión comenzará a las 14 y la aprobación en general está asegurada, ya que tanto el Frente para la Victoria como la Unión Cívica Radical expresaron su respaldo a la medida. Daniel Filmus expresó que no hay proyecto alternativo al kirchnerismo. El senador y candidato a renovar su banca por el Frente para la Victoria se refirió a la oposición y recordó que cuando ésta tuvo mayoría en el Congreso, lo paralizó. Filmus agregó que no tienen un proyecto en común y que dejaron sin una ley de presupuesto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hemos visto muchos sectores de la oposición que se han unido solo contra el Gobierno Nacional. Al otro día pareciera ser que ninguno va a tener un proyecto común. Ya lo hemos visto con el Grupo A, que lo que hace es ponerle palos en la rueda a los proyectos del Gobierno Nacional, pero no hay un proyecto alternativo. Uno no imagina que fuerzas tan diversas y que ya se pelean antes de octubre, después de octubre, tengan un proyecto común. Hemos recorrido aquellos barrios que han sido víctimas de la última inundación. Es increíble, pero. Tal como dicen los vecinos, en muchos casos ni siquiera se han pagado los subsidios y en muchos no han empezado obras que se prometieron en el momento de inundación y que el gobierno de la ciudad debiera llevar adelante. La verdad que estamos todos preocupados, incluso por lo que nos han planteado, por las consecuencias psicológicas que tiene. Patria Grande. Evo Morales dio por superado el conflicto con España. En una conferencia de prensa en Madrid, el presidente de Bolivia expresó que no guarda rencor ni resentimiento, ya que los pueblos indígenas no son vengativos. España fue uno de los cuatro países que en julio mantuvo varado al mandatario al negar autorización para el paso de su avión. Pelota. El barra de San Lorenzo, detenido al mediodía, volvió a la tarde a robar en la utilería. El hincha que portaba un arma blanca fue demorado primero por querer ingresar al club y después de haberlo liberado regresó para consumar el hecho. El presidente de San Lorenzo, Matías Lamens, detalló cómo fue la situación. Primer,、eh, suceso, el primer suceso, la primera entrada cuando intervino, e m r no se llegó nada. La segunda vez todavía no me pasaron el informe, pero, pero sé que fue,、eh, no sé si un par de horas después de, de, que, pasó la, de, de que ocurrió el primer incidente con que la armenia. Había algunos jugadores de tanto profesional, sí,、eh, y también gente del c u e r p o técnico. Que como dijo Diego, me parece bien no, no dar a conocer quiénes eran, porque por supuesto que es una situación poco agradable, tienen familia y. Fue e club, no, no, ahora no, no fue,、eh, retiró esa ropa,、eh, obviamente que la gente que, que estaba en ese momento en la utilería inmediatamente me informó, me dijo que, que no había podido hacer nada, y la verdad que es entendible, no le puede h a c e r nada a los empleados, porque la verdad que, que hacen lo mejor que pueden.、Eh, De defender la, la, la, lo que está dentro de, de lo que es su trabajo, y la verdad es、no, que no tiene por qué borrar ningún riesgo, así que los entendemos perfectamente. Humedad 59%, temperatura 8 grados, 5 décimas. Tatiana k u s h n i r 750 a v a n z a n z a Derecho a la información. Dos horas 54 minutos, ya gastó el nuevo día, este miércoles 4 de septiembre de 2013. El pronóstico del tiempo está marcando una mínima de 5, una máxima de 14. ¿Lluvias para cuándo? Para el sábado por la mañana. El jueves una mínima de 7, una máxima de 18. El viernes una mínima de 9, una máxima de 23. Y el sábado 12 y 19. Con lluvias, insisto, Por la mañana. Estamos recordando a Ariel Ramírez en todos los formatos posibles, porque nació un día como hoy, pero de 1921. Antes con dos voces femeninas, con Ángela Aidene y con Lolita Torres. Vamos a dos temas con Mercedes. Mercedes fue durante gran parte de la década del 60, desde mediados hasta finales, una de las voces claves del repertorio. De Ramírez. Primero, esencialmente con mujeres argentinas y después con canciones que estaban por afuera de ese trabajo temático que tenía que ver con personalidades realmente singulares de, de nuestro pasado. Juana Azurduy y Alfonsina y Elmar. Todo de Ramírez y Luna. Todo por Mercedes Sosa. な。 フォーレセンティス、カバー、ユーモア、ユーモア、ユーモア、ユーモア、ユー もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、i う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も バスケなぜならば、あなたはなぜならば、あた Dos temas de la producción Ramírez Luna. Primero Juana Zurduy y después Alfonsina Irmar. La voz, Mercedes Sosa. La casa del ratón Benito. Hola, amiguitos. Gracias por venir a mi casa. Soy el ratón Benito. Y hoy tenemos un problema. El piquetero que suda y tiene un combo. Nos llena de olor la casa. ¿Qué podemos hacer para que el piquetero no esté más apeando nuestro portal? Tenemos que llamar a nuestra caja de facho herramientas mágicas. Juntos, digamos: caja, cajita. ¡Cajita! ¿Qué opciones nos da hoy nuestra caja? Unos dardos venenosos. Un billete de 10 pesos falso. Un plan integral de educación popular, distribución de la riqueza que apunte a la igualdad y la tolerancia. ¿Qué podemos usar para que no exista más el piquetero? El billete de 10 pesos f a l s o ¡Tenemos ojos! ¡Qué alegría! Con ese billete se puede comprar choripán y vino de Tetra. ¡Uy, muchas gracias, amiguito! Ahora no tenemos más a un piquetero en nuestra casa. ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! Muy pronto vuelve el ratón Benito y sus 750 travesuras. ¡750! A la derecha de la 10. ¡750! Hoy te contamos que hace 113 años nació Pepe Biondi en el barrio San Cristóbal, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Y que junto a su hija, junto a Margarita, estamos recorriendo justamente la parte menos conocida de Pepe, la que tiene que ver con su durísima infancia, con el armado de, del dúo con Dick. Las giras latinoamericanas, la llegada a Cuba, hasta la aparición en la tele argentina, ya de grande, casi de vuelta, con más de 50 años. Pepe Biondi y Margarita, ella nos va a contar cuándo terminó aquel infierno junto al payaso Chocolate, ¿te acordás? Lo, lo dieron a un circo para que pudiera comer y se encontró con un payaso brasileño. Que le enseñó todo, pero utilizando el castigo corporal como instrumento. ¿Cuándo terminó ese infierno, Margarita? e s e infierno duró hasta los 14 años. Él me dijo: Yo soy muy desgraciado, mija, pero siempre que estaba muy mal, en mi camino se cruzó un ángel bueno. Y entonces, este payaso chocolate tenía una pareja que era u n e c u l l i e r es una mujer. ...que Se sube arriba de un caballo、uh -huh. y recorre la pista haciendo pruebas mientras el caballo trota. Y esta era Rosita de la Plata. Y lo veía siempre llorando. Entonces decía, José, ¿qué te pasa? ¿Qué t e n é s Nada,、eh. extraño a mi familia. Bueno, querido, vamos a ver cómo hacemos para que vos no te sientas tan mal. No quiero verte llorar. Cualquier cosa venía a mi camerino que yo te. Yo te eh, querido. Eh. Siempre llorando y siempre la respuesta era la misma. Hasta que un día la mujer. e s p u v e en los ensayos y tras aquellos telones color bordeo de terciopelo bien pesado de los circos empezó a. y vio los golpes.、Uh -huh. Entonces se...、Eh, fue donde estaba él, dijo: ¿Por qué no le pegas a la gente que se puede defender? Ya papá tenía 11 años. ¿Cómo le pegas a esta criatura que no tiene ni padre ni madre acá? Creo que agarró un a r m a la mujer. Fue mujer de Frank Brown. Creo que agarró un arma la mujer y le dijo: Mira, si lo volviese a tocar, yo te mato a vos. Desde hoy en adelante, a este chico no lo tocas nunca más. Y no lo tocó más. Bueno, y entonces nada, el, el, el, un día, esta mujer no sé dónde estaba, había salido, y él, este, ¿cómo se llama?, el tipo este lo agarra y le da una, pala, una paliza a los 14 años, borracho, lo, lo pateaba, qué sé yo. Y entonces la mujer llegó en ese momento y le dijo: Eso te llevo a tu casa, vamos. Y lo llevó. Se habían mudado, la mujer averiguó todo. Con el correr de los años, cuando vinimos a Buenos Aires, él en variedades preguntó dónde estaba ella y la fuimos a ver. Cuando ella lo vio, le dijo: Pero José Cito, ¿te acordaste de mí? Le dijo: ¿Y cómo no me no. voy a acordar de usted si cuando usted llegó al circo mi vida cambió?、Claro. ¿Sabes dónde estuvo ella en el velorio? Porque él murió primero, él murió a los 66 años. Sí, muy joven. Muy joven. Muy joven. Por, lo, por toda la vida que me ha pasado de chico. ¿Y e s o qué es eso? Estoy aprendiendo la letra de una canción. Es una letra.、Sí. A ver cómo es. Ahí está. Me permite, me permite, me permite, cabaquero, me permite, me permite, cabaquero, me, me, me, me permite, me permite, me permite, me permite, me permite, me permite, me permite, me permite, me permite, me permite, me permite, me permite, me hasta cuando sigue, el me permite, y así hasta el final. Hasta h a a el final, no tiene miedo de equivocarse. No, no l e pregunto cómo están variadas las letras. Sin embargo, es linda la letra. Ah, sí, la letra es muy linda. Pero, ¿quién le dijo a usted que la letra es linda? ¿Pero quién escribe esas letras? ¿Quién inventa esas letras? Pero, usted, ¿cuánto gana para cantar esas letras? Y más o menos entre una cosa y otra, sacaré unos 200 mil pesos por mes. 2 o 0 0 0 0 pesos! s mil 0 pesos! Prometo a cantar la letra. ¿Dónde?、No, e u e m e la aprendo yo también? ¡Vamos! ¿Me permiten? ¿Me permiten? Permite? ¿Me, ¿Me permiten? Permite? Caballero, ¿me permiten? ¿Me permiten? Permite? ¿Me, ¿Me permiten? Permite? ¿Caballero? ¿Me permiten? El cantante, el cantante, n o o lo e r Yo lo agrego y todo. ¿Me permite? ¿Me Fuera, permite? l payaso de chocolate, el dueño del circo, Pachequito, que formaron un trigo, un trigo. Pachequito, el, el payaso de chocolate y papá. i n c e n t i v ó a l o que volviera.、Sí. Nunca más. No lo pudieron compensar de ninguna manera. Nunca más. No volvió. Entonces puso a vender diarios. Pero ya tenía, él sabía de circo. Entonces este, hizo dúo con un tal. Eh, Donato, que se llamaba The Donalds, el dúo, y empezaron a recorrer los circos. De ahí siguió en, siempre en circo, siempre en circo, bueno, hasta que conoce a Tío Dick. No era mi tío, pero era como mi tío, porque yo me dio mucho amor. Tío era ruso, se llamaba Bernardo Salmanberg de Borquín. Se ponen en dúo, hacen un dúo de, acrobático, ese dúo duraría 23 años. ¡Uh! Interesante. Y dígame, Duque, ¿cómo hizo usted fortuna de la noche a la mañana? Muy fácilmente. Yo tenía unos terrenitos por el sur y un día falleció mi querida suegra. La enterré en mi propio terreno y para que la pobre descansara en paz, hice un pozo tan hondo que descubrí petróleo. Por tener buen corazón, soy el rey del Geroceno. La conoce a mamá en el teatro Comedia en el año 1934. Que fueron Dick y Vion de hacer una pequeña presentación, de artistas todos modestos,、eh, para una española que se, iba, que se llamaba Carmen Mir la Sevillita, era como, un, como una despedida. Eran、yeah. Todos actores muy, muy, muy modestos, ¿viste?、Yeah. Y entonces mi mamá estaba ahí, tenía un lindo físico, entonces la miró. Y ella cantaba tangos, con el nombre de Cita Mora en Revío del Pueblo en aquel momento. Entonces le dijo: este, ¿Me puede anunciar usted? Porque yo no tengo que me anuncie. Y él le dijo: Sí, como no, yo no voy a anunciar. e Que va a cantar, no quiero verlo más.、Y、él dijo: Difícil porque usted me gusta y yo lo quiero seguir v i e n d Y así se empalmó un noviazgo. Pero lamentablemente, mis abuelos, los papás de mi mamá, cuando ella lo presentó, dijeron que no la dejaban porque era un cirquero, un muerto de hambre, que querían un tipo con título para ellos. Y bueno, ella dijo: Bueno, yo lo, lo siento mucho, pero me c a s o con él porque lo q u i e r o igual. Y bueno, se casaron. Y viviendo en, en, en, en, en esas casas tipo Chorizo de pasillo largo, ¿viste?、Uh -huh. Bueno, yo nací t r o n q u a l hospital y clínicas. La casa estuvo hasta hace poco, después la demolieron. ¿Pero cómo te vas a casar con un cantante de la nueva o l a No sé si un desayuno mía a tu padre que yo era el cantor de tango fenómeno. En Rey del Tango, me decía n a niña hace tiempo cuando yo cantaba, era un fenómeno. Los bares se llenaban de gente cuando yo cantaba. ¿Y para dónde cantaba? En el teatro. ¡Qué fenómeno! ¡Qué éxito! ¡Más creador! ¡Yo creador! El tango ese lo escuchó, el tango ese que dice Corriente 348. ¿Lo compusiste vos? No, yo vivía en el departamento de al lado. Pepe b e o n d i estás escuchando quizás lo que nunca escuchaste, ese tramo de su vida que queda oculto después de ese enorme éxito de rating en el que se transforma a partir de 1961 cuando regresa a la Argentina. Vamos a seguir con un poquitito más. de Esa historia, con la parte de la historia de Pepe Biondi, no tan conocida, contada por Margarita, justamente a 113 años del nacimiento de su padre. En esta madrugada de rock, pop y soul de todos los tiempos, llega Lenny Kravitz. Acaba hasta que se acaba l e n i Kravitz. Estadísticas: fútbol 750. Muchos players. Anote Rubinska, equipo que utilizó más jugadores en una temporada. Atlanta, con 62 en 1932. Números de la número 5 en 750. Estamos recordando a l e l u t i e r que nació un 4 de septiembre de 1967. Y arrancamos con dos cortes: siglo XXI, finales de la década del 90. Vamos a ir más, más, más, más atrás. Vamos a principios de la década del 7 uno de los grandes clásicos del grupo, La v o z a Nostra. A un excelente músico, un gran guitarrista nacido en Bahía. En Bahía. En Bahía Blanca. Les voy a presentar a Lampiño, con el cual hicimos la voz a nuestra un día que caminábamos juntos por Copacabana. ¿Te acuerdas de Lampiño? Copacabana. El mar estaba tan hermoso. Sí, o mar. o mar, Brasil. レミさん、おいしいです。 Tiempo de fuchitol, pelé.、Oh, no. Pelé, banana. Es <risa> Bueno, Lampiño, e s z ¿eh? a r a b á mejor z a r a b á Maestro. Uma história que aconteceu uma vez numa praia. Numa, numa praia. Ei! Ei! O、oh! que aconteceu? Oh, meu Deus! Oh! Uma vez, é muito melhor que me deixeis e não me interrompeis. フィッションのおいしいです。 映画の世界にあるのは、映画の世界にあるのは、映画の世界にあるのは、映画の世界にある。映画の世界にある。映画の 1ース狂いで、トで、アキレス、ノイズートで、フレンチ、フレンチ、フレンチ、フレンチ、フレンチ、フレ e チ、フレンチ、フレンチ、フレンチ、フレンチ、フレンチ、フレンチ、フレンチ、フレンチ、フレン a フレンチ、フレンチ、フレンチ、フレンチ、フンチ、フレンチ、フレンチ、フレンチ、フレンチ、フレンチ、フレンチ、フ Continuou a relação de tão colossal levante. Comecei a perseguição das cadeiras b a m b o l a n t e s Cruzamos Copacabana, debaixo do sol que mante, e cruzamos Ipanema. 「あんどんどんどんどんどんどん オフィナーフォイムウィッドオデラクルパドブラシュオソーダナベンチクルアウメキモトダアアウテミアキマトトドラプロアサラポポ マルチペアとティーガーオタ、si Principios de la década del 70, un tiempo irrepetible para Leloutier, ya sin Marona, pero con Hatcher. Estabas escuchando la voz a n o s t r a Acentos. Hoy, palabras esdrújulas. Son palabras esdrújulas las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Género. Página. Esdrújulo. Las esdrújulas se acentúan todas. Médula, líquido, décimo, vigésimo, p o l o r a todas. Todas las palabras sobre esdrújulas llevan tilde. Dígaselo, hágamelo, pídaselo. Palabras esdrújulas. Ponemos el acento en 750. A ver, ya Pepe terminó con ese infierno, d el payaso chocolate, aquel que durante años y años y hasta su adolescencia había intentado crear una especie de clon a la hora de, de transmitir, de, de dejar en manos de un joven todos los secretos de la a Croacia b a cambio de palizas infernales. Aquella Esculier, Rosita, lo separó s de s u infierno, lo s trajo otra vez a su casa, de ahí a vender diarios, de ahí otra vez al circo, de ahí a el contacto con Dick. Y a partir de, de ese dúo nace un nuevo tiempo. Comenzará el camino de esta nueva parte de su historia en la radio, en la Cruzada del Buen Humor de Tito Martínez del b o x Papá empezó a trabajar con la cruzada del buen humor de Tito Martínez del Box sí, con Tío Dick, y hacían mucha c í a n radio, hacían gira, que de ahí salieron los cinco grandes.、Sí. Pero entonces el tema fue el siguiente: gustaban mucho porque eran los locos de la cachetada, los este,、eh, reyes de la risa, y este, hacían una rutina de chistes muy correcta,、sí, pero una rutina muy chiquita. No eran cómicos, eran comediantes. Y eso terminaba con una prueba acrobática. Se vestían iguales. Y acá había un famoso, un famoso colmado del t r o n í o Preguntarle a la gente de mi tiempo. En la calle Corriente e el 500. Ahí se catapultaba la fama a todo el mundo que venía. Venía mucha gente de España. Angelillo en aquel momento, el niño de Utrera. Bueno, bueno, Lola Conde, todo el mundo.、Ah. Entonces, él tenía un amigo llamado Juan Carlos Gómez. Él sabía que ese m u c h a él le pidió a ese amigo, le dijo, Mirá, ¿por qué no nos toman una prueba acá para ver si, si salimos a flote? Que después trabajaron ahí con Marrones, con Juanita Martínez. Y entonces este, estuvo papá durante un año y medio yendo todas las noches al tronido. Hasta que el hombre le dijo, Campomar o Campoamor, no me acuerdo el nombre, le dijo, Bueno, les tomamos、ah, una、hombre. prueba. Les tomaron la prueba y gustaron muchísimo. Entonces, entre aquel nutrido público del tronío, una noche estaba don Vicente Miranda, que era dueño del patio de México, el cabaret. Y los vio y con Alfredo Almanza, que era su asistente, los mandó a contratar. ¿Vos sabés por qué ensancharon la calle Corriente? No, porque me estaba quedando chica. No me c a í a la espalda. <risa> ¿Qué d i c e Dolores, discúlpeme que haya golpeado la puerta, pero resulta que lo hice para evitar una pelea. En lugar de golpear un tipo, golpeé la puerta. Ay, Pepe, le agradezco que haya venido. Pero usted sabe cómo e l ya es soldado. Él no quiere que sea su novia. Pero no me diga eso. Nosotros tenemos que casarnos porque yo a usted la quiero mucho, Dolores.、Ay. Y cuando n o s c a s e m o s va a venir uno r que s t a grande y va a tocar un hindo tango porque a mí me gusta el tango. Tango, tango. Están golpeándome en el hombro, con permiso a ver quién es. ¿Qué quiere decir? Déjame a mí. Escucha, Dolores. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi dolor! ¡Ay, e s ay, ay! ¡Mi dolor! ¡Ay, e s ay, ay! ¡Mi dolor! e s Por la manera de quejarse, parece que los dolores son de barriga. <risa> Oye, tú, deja tranquila a la Dolores. Deja tranquila a la Dolores. Yo. Deja tranquila a la Dolores. Porque te voy a a f l o j a r los d i e n s Y me sigue pegando ahí, me lo voy a l o j a r a l a s c o s t i l l a s Pero qué fenómeno, mire qué fenómeno. Que cosa grande, yo que estudié tres años de r e c h o ahora tengo que caminar todo torcido. o vamos! Dolores, si usted es dolor, e s que viva la neuralgia. Ay, Pepe, Pepe, usted no cambia nunca. Pero mientras que el guapo quita s u l d a chisiga con sus amenazas, no nos podremos casar. No me diga eso, porque yo, al lado suyo,、si no、soy otro hombre, porque usted me transporta, Dolores. Usted para mí, a mí me transporta, p e r m i s o、ah. buenas tardes. Hablando de transporte, llegó el expreso de cochea. Ay, Pepe,、sí, sí. qué suerte que me encontré. Apenas escuché su voz. Me arreglé en dos o tres minutos ¿sí? y dile, tardé mucho. No importa, hubiera tardado tres o cuatro años más, no importa. Años, Ay, no... Más, me c o m p r o e t í a m a n a la señorita. Como iba diciendo, por su carita, por su donaire personal, usted me recuerda a m i s Argentina. ¿Y yo? A m i Salfargas. El día que usted y yo nos casemos, todos juntos vamos sentados y nos, nos van a llevar en una carroza. ¿Y yo? Usted serviría para empujar la carroza. a <risas> no! ¡Ya me cansé! ¡Usted es un maleducado! ¡Ja, <risas> ja, ja! Ay, Pepe, Pepe, qué bromita. ¡Qué hermosura! ¡Ay, qué simpático! ¡Qué belleza! ¡Qué rica, Pepe! ¡Qué. Ay, ¡Qué c o s t o n i o Yo soy Villasoldati. Sí, señor. Y la próxima vez que te vea con ella, te va a costar caro. No me importa que me cueste caro, porque a mí me gusta el refrán que dice: al que quiere s es e l e s t e que le cueste. Ya sabes lo que te va a pasar. Ya te madrugué. ¿Me madrugó?、Sí. No importa, porque está en otro refrán que dice: No por mucho madrugar se a m a n e c e más temprano.、Sí. Al que madruga, Dios lo ayuda. Ya pegué dos veces y no hay dos sin tres. ¿Qué refrán me decís? La tercera la vencida con usted. Vivimos en una casa que la casa está intacta, en Tucumán 1511. Hasta los 5 años y a me m u d a m o s frente al hospital de clínicas a Tucumán 1511. Yo tenía 5 años y él y tío Dick trabajaban en cabaret muy modestos.、Uh -huh. Y se iban a las 7 de la noche y venían a las 5 de la mañana. Mi mamá limpiaba, cocinaba, hacía las cosas, yo iba al colegio. Pero él se acostaba a las 5 y ponía el despertador a las 8. Y me llevaba a la plaza para que yo hice la vida de niño con el Valde la Pala. No sé cómo me voy a olvidar de todas esas cosas.、Uh -huh. Entonces iba a la plaza y buscaba una nena. O sea, mi nena quiere jugar con vos. ¿Jugarías con ella? La chica le decía así. Entonces la s ponía de frente y le decía, una amiguita, otra amiguita.、Y、se sentaba muerto de sueño hasta las doce, que me llevaba a casa para comer. He corrido el mundo buscando algo que asombrara a mis ojos y fue al revés. Mis ojos asombraron al mundo. En el año 41 en Chile, <risa> él se fractura la columna vertebral y mi mamá mantiene la casa porque tenía que estar metido en un horno y ella cantaba en, en confiterías donde, por una modesta c o n s u m i c i ó n con un cómico italiano llamado Luis Carpi, que lo adorábamos, que la conocía a los 18 años. Ella hacía, cantaba 22 tangos y hacía 7 sketches. Le pagaban 5 o 10 pesos por día,、Ajá. que era plata en aquel momento.、Sí. Y la traía a su casa y él por un año no se pudo mover. Entonces le dijo a tío Dick: ¿Cómo le dijo, o hacemos nosotros? Porque es lo único que sabemos hacer. Tenemos que seguir adelante. ¿Cómo hacemos? Y entonces le dijeron que tenía gracia contando chistes. Entonces él empezó a comprar la revista Rico Tipo, l a revista llamada Rico Tipo, y entonces empezó a leer. Entonces le pidió una máquina prestada a Jorge del Prado, que era un cantante de boleros que, que, que trabajaba con él en el tronío. Y Jorge del Prado le dijo: Mira, Biondi, yo no tengo problema, yo no estoy nunca en mi casa. Toma la llave, anda, metete adentro y este, escribí lo que vos quieras. Entonces buscaba chistes, hacía remates, cosas. Y después venía a casa y mientras comíamos nos, nos decía lo que había hecho. Y él decía que e r la única que se reía de eso. Los demás no. No p e r d a s e l t i e m p o hija. Vos te tenés que casar con el hijo de la señora de a l n a d o que tiene plata. Son de la familia Gómez, Gómez, Gómez. ¿Y usted? La familia Gómez, Gómez, Gómez. z q u é s e d me dice que con ese t idiota no me caso? Pero hija mía, ¿te notás que t e te c a s a r con el c h i c o de los Gómez, Gómez, Gómez? Tú comes, g o m e s g o m e s Pepe Biondi. Y de la mano de Margarita, repasando los aspectos. que Seguramente no conoces. Clubes: Club Poenios, Necochea 948, La Boca, cantidad de socios alrededor de 200. Deportes que se practican: baile, yoga, juegos de salón, actividades para la tercera edad y fútbol. Instalaciones, canchas de papi fútbol, sede social, bufet. Historia, fundado en 1938, comenzó como un bar con cancha de bochas en donde se encontraban los vecinos. En la actualidad, el salón de la calle Necochea es sede de campeonatos de tango y más de 200 jubilados de la zona realizan allí actividades diariamente. Los socios fundadores cuentan con orgullo que prestan la cancha de fútbol a los pibes del barrio para que no anden por la calle. Un dato curioso. En la década del 40, este pequeño club le pasaba el trapo a Boca Juniors. Sus carnavales eran los preferidos de la zona, llegando a triplicar la concurrencia de los bailes c h e n e y s e s Clubes. Club b o e n e o s Ya pasaron 3 horas y 38 minutos del nuevo día, de este miércoles 4 de septiembre de 2013. Madrugada de rock, pop y soul de T. Todos los tiempos, YouTube. Y tú en la noche más larga del día. Contigo o sin ti. Frases de rock. John Lennon. La vida es aquello que sucede mientras planeamos el futuro. This room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill.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 John Lennon. Si quieres ser n hero, j e fije. e r a a a a a a a a a En 750. l e l u t i e r tuvo cuatro formaciones, cuatro elencos, cuatro modificaciones. La del 67 al 71, la del núcleo fundador, sin todavía la incorporación de Hatcher, con Masana m u s t o m a r o n Apucho. Cortés y Rabinovich. Del 71 al 73, m a z a n a Mustok, Marona, Pucho Cortés, Rabinovich y ya la incorporación de h Acher. Del 73 al 86, Mustok, Marona, Pucho Cortés, h Acher, Rabinovich y del 86 a la actualidad, todos menos h Acher. Mustok, Marona, Pucho Cortés y Rabinovich. De. El formato siglo XXI de Leloutier, que hoy está cumpliendo años, que nació un 4 de septiembre del 67, perdónala. Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, del gran compositor Johann s e b a s t i a n Mastro Piero, que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastro Piero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. C. de r r a t a s Donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager. Le escribió indignado a Mastro Piero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. Usted me ofende, dice Mastro Piero en su carta, justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de una idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. Famosa frase de g ü n t e r Frager. Curiosamente, este caso y otros por el estilo que nos muestran a Mastro Piero plagiando a Günther Frager ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastro Piero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günther Frager. Sin embargo, los que amamos a Mastro Piero, Creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen en realidad le son totalmente ajenas. Probablemente sean de g ü n t e r Frager. Bien, escucharemos a continuación, pues, de Johann Sebastian Mastro Piero, el bolero Perdónala. De g ü n t e r Frager. すぐに言ってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらっても m、no、Perdón. Besos como miel, este rey te fue l e a l te fue constar, y toda la vida te fue fiel. No querría con e s t e r a n seguir viviendo, nuestra vida fue amarga como h i e l esa tarde cuando ya se estaba yendo.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 私たちは私たちのことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。 もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 r もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も o 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 d もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一なもう t 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も Decidió quedarse. La partida de nacimiento del grupo dice 4 de septiembre de 1967. Mucho l e Lutier, porque nació un día como hoy de la mano de uno de los hombres que le dieron formato para siempre desde aquella etapa fundacional. Son Jorge Marona. Faltan nueve para las cuatro. Tiempo de noticias en la M750. Y 50 e n 750. Argentina avanza. Derecho a la información. Hora tres, cincuenta y un minutos. Humedad cincuenta y nueve por ciento. Temperatura ocho grados cinco décimas. Aerolíneas y Entre Ríos firmaron un acuerdo para volar a Paraná. El presidente de la empresa, Mariano Recalde, y el gobernador Sergio Urribarri anunciaron el retorno de vuelos de la empresa de Bandera a esa ciudad después de 25 años. Urribarri destacó la importancia que tendrá para la provincia, ya que tanto desde el punto de vista turístico como el industrial y comercial, Entre Ríos ha sido una de las provincias que más creció en los últimos años. Los trabajadores de la cooperativa MOM denunciaron la criminalización de sus reclamos. El conflicto se remonta a 2009, cuando el propietario de la empresa l a n c e Impresores dejó de pagar salarios y declaró a la gráfica en convocatoria de acreedores. En ese momento, los operarios permanecieron en la planta buscando evitar el vaciamiento de la firma, pero en mayo de 2013, la magistrada porteña, Claudia Amanda a l v a r a d o ordenó a la Policía Metropolitana que los desaloje. Adrián Leguizamón, uno de los 14 trabajadores que conformaron la cooperativa, señaló que ve con mucha preocupación la causa penal contra sus compañeros. Nosotros en ningún momento somos agresivos, estamos sobreviviendo, entre comillas. No vemos un sueldo hace más de cuatro años. Es el día 112 acá en la calle. Vemos que la justicia penal se mueve más rápido que la justicia comercial y laboral. La causa está parada, los pedidos de quiebra de los trabajadores van lento. y Este señor se mueve con su abogado Cuño Libarona. Y no sé si en complicidad con la jueza Claudia Amanda Arevalo, que es la que dictó el desalojo el 14 de mayo.、No Nosotros repudiamos todo este accionar. La impotencia del trabajador es que hoy nos culpan como si fuéramos ladrones queremos mantener la fuente de trabajo. No queremos el vaciamiento de la empresa ni que se saque ni un tornillo porque es nuestra fuente de trabajo. Es más, nosotros, si hoy se pudiera entrar y ver cómo quedó las instalaciones, las mejoramos mucho más que estando el dueño. El patentamiento de autos ascendió un 6,6% en agosto. Acara, la entidad que agrupa a concesionarios, explicó que es con respecto al igual periodo de 2012 y acumuló en ocho meses un aumento cercano al 10%, por lo que el sector se encamina hacia un año récord. Según la Asociación Empresaria, el acumulado entre enero y agosto trepó a 669.606 unidades, con un incremento del 9,6%. Pelota. Al árbitro de la polémica en San Lorenzo River no fue incluido en el sorteo para la sexta fecha del torneo inicial. En ese encuentro, Daniel Herrera decidió anular la primera ejecución del penal de Julio Buffarini, que contuvo Marcelo Barovero, por considerar que el arquero millonario se adelantó antes del remate. En la segunda ejecución, el volante de San Lorenzo convirtió el 1 a 0, lo que generó la disconformidad que hizo pública el entrenador de River, Ramón Díaz.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 Yes. Y Nos fuimos con Don Steve Wonder, que llegó para hacer. que、eh, llamé para decirte que te amo. Va a estar el hombre cerrando el año, un año muy movido i t a nivel de visitas. Cancho de Vélez, mes de diciembre, será su primera visita a, a la República Argentina. Solamente segundos para contarte que estamos otra vez con vos cuando comience el nuevo día, que en el día de hoy el pronóstico está indicando una máxima de 14 y que recién ha n extendido. Está habiendo lluvias para el sábado por la mañana. Chao entonces.